Bueno, gente, después de mucho sufrir, por fin hemos llegado a Crota. Ahora toca repartir las mecánicas a cada uno. Mucho ojo, eh. Quiero concentración. Venga, que eso está hecho. A ver, gato, recuerda, tú tienes que soltarte la melena y rebosarte por el suelo para enganchar con la pelambrera a la colmena. ¿A la colmena? Mi polla con melena. Vale, y yo mientras le arriesgo la espada para dejarle muy Eso. Y Juan, tú tienes que hacer lo, lo, la parte más importante, no puedes dudar. Tienes que meterte en el ojete de crota y aspirar para dejarle indefenso y así los demás ya podemos dispararle una ensalada de hostias. Joder, esa parte no la puede hacer otro. Siempre me tocan a mí los temas anales Venga, Juan, que tú eres el pro, tío. <risa> Venga, va, que empezamos, Juan, que, que no pasa nada, tío, que con una ducha se quita luego el olor. Vamos, que tú puedes... Joder, tíos, esto no sale, ¿eh? hay que seguir intentándolo. Ya, oye, que yo le dejo que me ha salido un tema. Pero, Juan, que me dejas colgado por poscombros. Que no, tío, que no, que me piro. Pero, Juan, coño, ¿qué, qué ¿te llevas de de crota pegados en la boca? Joder, bueno, pues habrá que llamar a otro para que ocupe su lugar. Podemos decírselo a Goñi. Oye, Goñi, ¿qué tal, tío? Hombre, qué vida, gato. ¿Qué tal? Oye, te quería comentar una cosilla. Eh... Eh, te tienes que meter en el ojete del crota y aspirar para que podamos tirar de los misilacos y lo demás Ah, pues me pillas, me pillas haciendo unas derivadas, gato Ahí, ahí te quedas, ahí te quedas, venga, hasta luego, Leonardo Joder, nos quedamos solos, tío, Joder. no lo hacemos esto, eh Esto no lo sacamos, vamos, vamos Nada, pues te estará liado el pobre Oye, se le decimos a Farbito Venga, sí, yo lo llamo Oye, Farbito Dime, Raider, tú que eres buen guardián, que si te vienes ahí a la raid que tenemos a Crota a punto de caramelo, solo que te tienes que meter un rato en su ojete pero, pero bueno, vosotros creéis que yo no tengo mejor cosa que hacer que meterme el culo de Crota. Venga, hombre, me voy al puzca allí por lo menos no tengo que oler mierda de otro Es que nadie quiere meterse en los jefes, yo no sé, yo no sé qué les pasa. ¿Qué tal si ya probar eh, con alguien más? más? ¿Quién queda? Ya, sí, Mac A ver. Me parece que quería echarse una Array sí. Oye, Mac. ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué pasa, Majo? Oye, ¿tienes una Array que estamos en la fase final? Eso sí, te toca meterte el objeto de crota. Ay, el ojal, no. Eh, Verás, estoy liado, ¿vale? Tengo que grabar las noticias, como entenderás. Tengo el canal, tengo cosas que hacer. Y aparte esto, eh, yo me espero a la PC Master Race, ¿vale? Yo aquí con los pobres no... Ya cuando subáis de nivel me, me avisáis, ¿vale? Venga, ándale hijo puto Joder, más caro es que es lo que tienen los pros lo tiene pro. pues vaya, vaya racha, macho Pues la que tenemos que llamar a alguien, ¿no? A ver, Me yo tengo aquí no nos queda otra opción, ¿eh? Tengo aquí un amigo que conocí hace un par de semanas No lo conozco físicamente, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo tengo? ¿Te dirás? Aralense Male Aralense, tú también lo tienes de amigo, tío Uy, no, me me, ha, me ha, un amigo me ha hablado de él, de ese, un amigo, ¿sabes?, ¿no? Eh, Venga. No lo conozco yo. Pero bueno, pruebo, pruebo y lo llamo. A ver, a ver. A ver. <risa> eh, Arale. ¿Qué tal, guapos? Hola, Arale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Dime, no sé si te pillo ocupado, ocupada. Eh, que estamos haciendo aquí la raid de Crota y estamos en el último paso. ¿Te apetece? Pues claro que sí, majo. Soy un es un experto. ¡Vamos allá! Pero solo hay un problema. Tu papel es meterte en su ojete y absorber. ¡Oh! ¡Vamos! Va ¡Vamos! ¡Ahora sí, chavales! ¡Vamos! ¡A por crota! ¡Vamos! ¡A atacamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Panda de friki! Sí. Vale, pues ya estamos aquí ¿no? pues bueno. otra vez Pues se acaba el verano, chicos Buena Otra vez a lo mismo, tío de aquí ¿Ahora qué ¿A que hacemos? ¿Ahora qué grabar? Sí, venga, va Venga, vamos, vamos a bajar de todo ¿Empezamos? Pues venga, vamos a empezar Pues nada, chicos el Primer programa de la segunda temporada de Emisión de Confluencia, chicos Vamos ahí, hostia ¿Cómo ¿Cómo estáis? Ha costado, ¿eh? Ha costado mucho Que los astros se tienen que alinear, tío, no sé ¿Qué haces? ¿Qué os parece? Somos gente, somos gente ocupada, ocupada con business Sí ¿Tienes? Vamos a hacer un especial hoy, Destiny Nos vamos a saltar la, el, lo que es las normas básicas del programa Que es una peli y un juego Que, que no hay normas <risa> básicas No, no hay, no hay Y vamos a hablar no. de, de Destiny Que Destiny es lo que nos da nombre a este programa Visión de Confluencia Y nos da nombre y nota la vida nota la, la vida, vida, nos da la vida ¿A quién tengo por aquí? Eh, primero, Zip, Cristian ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chavalada? ¿Cómo lo lleváis? Pues aquí que ¿Qué andamios? Esa, esa <risa> broma nueva, ¿no? De este año sí, sí. La escuchaste sí. verano en Murcia De <risa> 80 <risa> Allí van muy adelantados, ¿eh? Van muy adelantados Viste a UV por ahí por Murcia, tío No pude, tío No pude Estaba súper liado Pero me... No. Uf, se me ha quedado esa espina clavada El año que viene Esa uña Esa uña esa clavada, uña clavada. <ríe> Muy bien, tío ¿Qué dices, Cristian? Pues nada, tío Pues aquí estamos Temporada 2, ¿eh? ¿eh? Parecía que no Pero... Llevamos por el 2 como, como, ¿Como qué? Como Destiny ¿Como, ¿Como Destiny 2? Destiny? ¿O como diría como Gato? Una, ¿Una polla como Dios? ¿Una polla como Dios? ¿Una polla como Dios? Juan, buenas Buenas Buenas, Juan, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juanita? Con lo que hemos intentado grabar en verano, tío Y no ha habido manera Pero si nos han pues... secuestrado Carón, chombre, tío Sí, sí, sí. Estuvimos No que tú pusiste ahí el... <risa> Las La tomas falsas, tío sí, sí. Estuvimos claro, secuestrados ¿Qué, Juan? ¿Qué, ¿Cómo te ha ido el verano? Pues... He tenido unas semana vacaciones Con eso te lo digo todo Bueno, si es el feo de aire de guitarra juan claro. el feo el feo de guitarra juan juliada o sea, eso sí claro. y sólo te das una semana buena para, para lo que vas a hacer cu tampoco <risa> es, es, es tirano hasta para el mismo tío pero ojo que con los niños que tiene juan yo prefiero tener una semana de vacaciones solo <risa> somos muy, muy revoltosos ¿no? son muy revoltoso cuando no el niño al niña no? salió a ti no <risa> Mira, yo estoy mirando la no, no comparación. Estoy mirando <risa> vale. est estoy mirando ahora mismo alvio por la ventana, está en la terraza y no sé qué hace. Tiene una pistola en la mano. Bueno. Pero de verdad qué <risa> Bueno, está disparando un pájaro. Mejor lo dejo. Eh, vale. tenemos una sorpresa este año. Eh, tenemos una baja hoy, que gato que no ha podido estar porque está con una reunión familiar y de colegas, que quizá luego nos mande un audio muy simpático en directo huele ese gato. Una, una no, dos, también. No viene José. Ah, no viene José, pero bueno, José, José. José. Lo de José. José ¿eh? es como Maradona, pues viene pues cuando la pete te pospueda. Exacto. Sabes. Y tenemos una sorpresita. ¿Quién, ¿Quién quiere presentar a la sorpresa? ¿Mm -hmm? Me da vergüenza. Venga. A ver, esa sorpresa, a ver, eh, Raúlis, Raúlis, ¿estás por ahí? <risa> <risa> ra... Ra... Ra... Raúl ra, ra, ra. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días ¿Cómo estamos ¿Está Raúl? ¿Cómo buenas ¿Cómo estás, noches Pues me... me... muy no bien ¡Uy! ¡Qué coño me ahogo! Muy bien La flema, me... Me... la flema, la flema No, no, no, no que casi me ahogo eh, Muy bien, muchas gracias eh, Lo primero por... bueno, pues por Invitarme a formar parte de... iba a decir de Este podcast de... <risa> de esta locura que hay ahí eso sí, eso sí, eso sí. Encant, encantadísimo de bueno pues de aportar mi mi canalín arena y nada aquí estamos aquí estamos después de un verano nada apenas no he jugado prácticamente nada o sea que no nada no, no verdad nada, no, nada. como pues vosotros igual de Vos retorno puntual para... ¿no? sí sí bueno he, he jugado bastante ya, <risa> ya hablaremos y nada muy bien, muy contento un poco un poco nervioso pero bien bien pues... muy bien ¿Qué os parece si, ya que estamos hablando de juegos y antes de empezar con Destiny, Destiny 1, Destiny 2, pues vamos a ver a qué hemos jugado un poquito este verano? Ya que estás tú, Raúl, explícate, anda, ¿a qué has jugado este verano? y Me lo imagino. O por qué no jugado. Me han dicho que tengo que ser muy breve en temas de, de, de, de los juegos. Eh, lo tengo muy fácil. He jugado PlayerUnknown's Battlegrounds a full. Prácticamente el 90% del tiempo ha sido puj, todo el rato y bueno, luego también he jugado bueno, me compré la Switch hace una semanita y media Ojo. y todavía estoy, pues probando un poquito, pues eso, el Zelda el, me compré el Mario and Odyssey y me compré me compré el... ¿cuál? ¿cómo se llama? el de Vinny of Isaac, me compré... Bueno, me he algunos juegos de, de Switch y estoy jugando lo que puedo, me está gustando bastante la consola uh -huh. y he jugado pues he jugado un poquito de Rainbow Six con la gente de la retraso, he jugado un poquito de... Bueno, con el tema del streaming y un poquito de Dark Soul, he jugado también, ah jugué eh, el juego este de Telltale, el Juego de Tronos. Uh -huh. Me lo pasé en 3 4 días, me gustó bastante también y bueno, prácticamente eso es, he jugado PUBG y luego he ido parcheando un poco pues a lo que a lo que se te Pero vamos, prácticamente ha sido verano de The Elder Unknown que vaya vaya enganchada, casi 400 ahora llevo. Bah, pronto, solo ¿eh? solo, sí. vale, Y como como no lo vamos a repetir no te voy a dar paso a ti, Cristian, le voy a dar paso a Juan. Juan, ¿a qué jugado? <risa> vale. Pues yo he jugado bastantes juegos de VR, ya que he estado de Rodríguez, pues he podido aprovechar. ¿El porno? He jugado... A... Bueno, también, también. Eso ¿Con el joystick? ¿Has no jugado con el Sí, sí. Con un j <risa> Muy <bien>. Sí. <risa> Y el crash, ¿no? al, al, al el Crash, que está de maravilla, la verdad. La remasterización esta de Play 4 que ha salido, ¿no? Sí, sí. Está Qué guapo, 2, tío. 3. Sí que tengo ganas sí, de jugar a ese tipo. Me pasé el 3 del tirón. El 3 oh. es buenísimo. Y el 2, me creo que estoy en la última, en la última saga Y el 1 es jodidísimo, creo que hice la mitad o así. O sea, Crash Bandicoot, en VR, el y... El Riggs, el Riggs, después el Injustice 1, que tenía la, la Historia Medias también le he estado dando, de todo y, un y, poco. ¿Y Juan, ¿Juan la VR? La... ¿Es de Play de... o de PC? La de Play, la de Play. Vale, vale, vale, vale. Juan, lo que le importa a los oyentes, ¿has visto alguna película que no sea de Enanos o de Furry? O al ¿O Alige? ¿O Alige? Qué pico, tía. ¿Ha cine noido? Eso te lo digo la, vi, la de Thor? El mundo oscuro. Puro, ¿no? día, ¿Y, qué tal, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal, tío? Pues me la esperaba peor, la verdad. Pero está bien. Y, <risa> eh, y me he visto todo lo que hay de Ricky y Morty. Es la hostia. Esta Ricky es... Martin, le ¿Te gusta Rick y sí. Morty? Rick y Morty y la Ah, ¿No ah vale, vale, perdón El capítulo de la mermelada <risa> es brutal Están todos muy buenos No, lo... pero el de la mermelada No, ya sé lo, lo que el de la mermelada era la sorpresa es un de Rick y es una leyenda urbana Juan. Eso no ha existido nunca ¿Qué te pasa la boca? Dime No me pasa nada Estoy un poco resfriado Pero ya está Vale, y ahora, pues, va, esto va a ser un, un, un, un igual, casi que yo he jugado lo mismo que a Cristian, ¿no, Cristian? Pues sí, lo mismo que a Raulis también, un poco. Menos la Switch, de sí. Pug, tío, Pug, PlayerUnknown's, a saco, con unos, con otros, y pff, prácticamente desde no. que... Con le, unos, con le, otros, no. Gran... Con los Pochinki Warriors. bueno pues exactamente, con los Pochinki Warriors, pero cuando no había uno, o sea... Sí. a veces éramos tantos que nos teníamos que dividir. Es que son varios equipos. Un grupito bueno, tenemos ahí mucha gente chula, tío. Hombre. Yo, yo los llamaría eh igual es, igual es una ofensa pues yipsi, pues yipsi warriors, ¿sabes? O, eh, po porque somos como guitarros, tío, después casi, casi casi 30 30 personas casi en el grupo. Sí, siempre sí, hay sí. gente. Eh, eh, turno de mañana, turno de tarde, es, es una pasada, la verdad que está sí. muy bien. Sí, sí, sí, sí, si, sí. si uno le, se, le pasase algo y tuviéramos que ir al hospital, iríamos todos detrás como los como los gypsies. No, pero si es que ahí todo el hospital con los dacias y con la, eh, la car ahí en la puerta. Me, me antes de pillar vacaciones me levantaba para ir a currar a las 6 y había gente jugando que acababa de dejarlo o sea, Hostia, sí, sí, era, sí, era sí. un continuo era un continuo sí porque estaba el turno de noche que estábamos casi a las 3 y media 4 pues Antoine, cookie y Amena y yo por ¿Mena? lo general. Amena, ¿quién es? Amena, no sé, no sé, la es la que lo dices, yo de Vodafone y, y y luego por la mañana como V madruga más que que, que, que, que la mañana pues eh, estaba jugando con, con salvito por las mañanas a muerte sí, por la tarde era el turno de Filin Cristian, yo tú también ah. bueno, eh, también, Ander también, cuerno tercero Ander también, sí, cuerno grande, cuerno sí, y luego, y luego hemos tenido también eh, captaciones eh, interesantes sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hemos sí, ampliado sí, el sí. con sol y también se lo pilló Eh, Ubi sí, esta o sea, gente de atraso que Sí, tenemos un, mola, muchas, tenemos mola, un plan muy bueno ahí, muy Puc. sano además. Sí, yo creo que somos ¿cuántos somos en ese, en ese grupo? 32, ¿eh? 32 miembros. ¿eh? Dos, ojo, ¿eh? 31 miembros. Pronto. 30, bueno, no, 30, 90, miembros, 30, 30, 30 miembros, 30 miembros. 30, miembros y dos miembros. Y Eso dos es. miembros. Pues sí, hasta el verano muy pum. Sí, tío, es que es un juego que te da la vida. Y muy Hellblade. ¡Ojo! Ojo. ¡Coño! Hellblade. ¡Qué grande, Dani! Sí, señor. Yo es sí, que o sea, me, eh, lo, lo dejé a la mitad y como me he pillado una 1060 de 6 GB, eh, uh -huh. voy a empezarlo ahora otra vez. Aparte es que como el ordenador he perdido las partidas. y Muy bien. Y sí, está, muy... En nube, ¿eh? está en la nube, ¿eh? Estás en la nube. ¿En la nube? ¿En serio? Sí. Sí, ¿tú en qué plataforma te lo bajaste? En copia de prensa, venga, siguiente sí, Venga, hasta luego. hasta luego Venga, siguiente o sea, pregunta Está en la nube de mis cojones por, hecho, por eso no te quería contestar Claro, yo que no, me lo estaba valiendo Claro ¿Qué, qué, qué medio de comunicación te lleva el juego? Eh, dale, skidrow dale. Skidrow, muy bien. Sí, muy bien Luego me bajaré el periódico a Skidrow Qué juega, eh, chulísimo Hasta donde sí. yo he visto, chulísimo Chulísimo Bueno, la verdad es. que sí. Salió cuando salió en agosto, ¿no? Salió a principio de agosto, sí, pues sí, el de Sí, sí, sí, sí, sí. Y fue la, un poco, la sorpresa. Eso te iba a decir, la sorpresa quizá de, de, del, del año o... No, del año no, pero quizá en el verano ha un poquito de aire fresco. Quizá nosotros es que estábamos muy en PUC, muy metidos y tal. Y esto nos ha servido quizá para quitarnos un poquito de, de PUC, ¿no? Putas, uh -huh. bueno, sí. ha habido gente que la, que la disfruta un montón, que no juega PUBG, por ejemplo, yo creo que Alan y Alan le encantó, a Mac también le encantó y no son muy no son jugadores de PUBG. Yo creo que a ha sido Diego, ¿no? Diego no lo jugó también, Diego a dice. Diego. Yo no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Juego, bueno, no lo juego ni, bueno, no sé, bastante, bastante gente. No, de... Goñi Goñi no, tiene PC, no, Goñi no tiene PC, eso. Eso. Pero está para Play 4. La... 4 sí, verdad, sí es cierto, cierto. Sí, sí. Lo, que, lo que no sé, Uve también lo jugó. Además que fue en plan de una cadena, lo jugaba uno, sí, igual, sí, pues, sí, venga, sí, pues, sí. es un juego relativamente corto, que no son 40 horas, pues eh, sí, lo hemos jugado y ha sido a mí me ha parecido eh, una un 10, con uno y medio, venga. Sí, yo sí. hasta donde he visto no lo puedo puntuar, pero me está encantando mucho, mucho, mucho. Eh, ah, pues para mí quizá la sorpresa ha sido Pug, la sorpresa, pero Hellblade ha sido, pff, no sé, tío, ha sido, joder, un, un chorro de aire fresco para para esto, tío, no sé. Yo no me lo esperaba tampoco, eh, sí, Entonces, sí, sí. lo de Hellblade, y eso que lo tenía reservado antes de que saliera, que le tenía muchas ganas viví vídeos y tal... Y ah. me parecía que estaba chulo Y lo reservé por eso, lo tenía ahí en precompra A mí me jodía mucho no poder ver los directos que hacéis en, en Twitch Que tenéis vuestras plataformas de Twitch, ¿no? Anunciarlas, chicos Ya que... Sí, ya sí. que... ¿Cuáles son? ¿Raúlis, tú? Bueno, pues eh, raúl Raúlis 4K Ahí estamos dándole cuando Twitch? podemos en Twitch ¿Y CIEP? Ciep eh... Eh, la mía es CIEP1010 Pues os veía ahí y no quería spoilearme No, no podía meterle para insultaros Esto, sí, eso sé, sí, eso me pasa a mí también. Total, un día me metí en, la, en el tweet de Raúl y me baneó. Qué cabrón. Sí, te te la te, lo, te lo merecías, te la merecías. Solo portado mal en los streaming ¿Qué dices, tío? Sí, pues sí. Troll, cabrones. Pero si metíamos a 15 veces ¿Sí? nosotros, solo por Madre pack. mía, era continua. Eso fue la partida esa mítica de, buf, del los... La Esa nos... fue el, de, el, del, el de, la <risa> la de la Vuelta Ciclista. Sí, que también nos hemos dedicado a trolear un poquito a, a usuarios de Twitch. Eso también. Hostia, eh, eso fue hombre. bastante gracioso. Hombre, a ver, si lo vas a desvelar y nos van a quitar el canal, pues oye. <risa> eh, pues dilo, ya está, no pasa nada. nada. Fue, pero fue una noche loca realmente. Hostia, ya. sí, sí. Eso sí que pueda puede al verano. Sí. La noche de borrachera fresca, loca, de meternos en canales de Twitch y preguntar ¿qué le ha pasado a la Vuelta Ciclista? <risa> bueno, eh, eh, pero troleando con estilo, eh, con, sin insultar sí, ni nada. sin eh. insultar, siempre de buen rollo. Eso, sí, sí. sí. Eso. Nos insultaban a nosotros. Sí, alguno uno. se ofendía, a un hmm. caballero andante. Sí, sí, caballeros andantes hay en todos los, los canales. Claro, con hubo también, yo creo ¿no? oh. Sí, a, a Dani le baneó A, a, a mí, a Wu No, Wu no, fue muy muy cortés Wu era el cortés <risa> el Comando, ¿no? El... Comando, no sabía comando bueno, games no Comando games Comando games bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Es un verano bastante divertido Un verano muy divertido, un verano con mucha calor Venimos de un especial de verano Que ha gustado a mucha gente eh... Especial Anécdotas de verano, ¿no? Sí, sí, sí. Damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado, descargado Y comentado en iVox Y comentado en iVox, por supuesto E insultado también que Insultado, que tenemos No solo anónimos tiene top alta Tenemos nosotros <risa> Tenemos ya, haters y, y también a UV, que ha puesto una reseña en iTunes Ah, hostia, pues no la, no la he mirado sí, V, claro. eres muy grande, V, tío Desde aquí te mandamos un abrazo Y un besito con saliva La boca Bueno, eso ya se entiende. Pues chicos, el tema que nos ocupa hoy ha salido destiny 2 a la venta. Sí, señor. Sí, señor. Por fin. Por fin. Por fin, tía, por fin. Ya que le tenía ganas, tía. ¿De dónde venimos? ¿De Destiny 1? Hombre, Destiny 1... En su día... Bueno, es que salió primero para PS3, que se dice pronto, ¿eh? Y Vamos tú, a dejar los dos a la DS, ¿no? Pero... Bueno, a ver... A ver, a ver la gente... Llamaría a la gente que no tenía todavía PIL 4... Ah, vale. seguían PS3, por ejemplo, a Dani le pasó que Entonces, no, si, sí, estuve ¿te ter... casi 6, 8 o 9 meses hasta que no tuve el Play 4 sí, y, sí. y lo tuve en Play 3 y no pasada, tío y oye, a, a propósito de eso tú notaste mucho cambio gráfico eh? en cuanto mucho, a la Play 3 mucho, mucho, si mucho, no? sí. yo es que el de 3 nunca lo vi mucho, sobre todo, me lo decía gente que había jugado la raid y te decía que se veía o sea mucho más más allá, o sea, tú estabas en, ¿Te acuerdas el templario, la, en la zona del, del templario? Sí, sí Pues te decían, hostia, es que eh, se ve mucho más allá Se ve... hay unas cosas que nosotros no vemos y en Play 3 sí que se ve Era, Es una Me tontería ¿Eh? no, no, no, tontería oiga. no, si al final te refieres a la distancia dibujada A dibujado. la distancia, exacto O en la luna, tú en la luna mirabas al cielo y no veías nada en Play 3 Y en Play 4 había un satélite flotando, que eso en Play 3 no lo veías veías el LispaSat, ¿no? Exacto el de la, no, la... El, el de la alarma la es, es, es mi hijo, que está jugando con una bici en la terraza. Ah, muy bien, una alarma. Vale. Me parecía algo, digo, que suena. <risa> eh, ¿Está jugando a ser una ambulancia? Está jugando a ser una ambulancia. Cristian, lleva tú las riendas, por favor. <risa> <risa> vale, te vas echar... No le echesle mucho la bronca. Vale, gracias. <risa> pues nada, eso, entonces... Eh, el Destiny 1, tío, lo que lo que, por ejemplo, viene un poco del, del tema del Halo, ¿no? Sí, claro, no son los mismos que se salieron de... Sí, es Bungie, pero me, a mí siempre me pareció el, un poco un, un Halo mejorado, tío. Un poco más adulto, más... Es Porque... un Halo pero que hicieron lo que ellos quisieron, no lo que quería Microsoft. Exacto, y aparte... El Microsoft lo que quería era un, era un Halo pero un poco para todos los públicos, tío. Era muy infantiloide, me parecía a mí. No, yo no tienes la sensación. Yo Halo he probado el 1. El resto no tocaba mm. nada. No, yo Halo no he jugado tampoco. Jamás, ninguno. Yo creo que ninguno. No, yo sí que le di en Xbox 360 le di mucho al Halo. Ah, sobre todo al 3. Al 2, perdón. Y siempre me parecía ser un juego muy muy infantil, muy colorinch y todo. muy Los enemigos eran muy simpaticones, no sé, tío. Era sí, eso muy... sí. Siempre hacían coñas así. Y... Ya sé sí. aquí, chicos. Ah. Muy bien, tío. Estábamos hablando de eso, de que Halo un poco la el Germen de Destiny. Exacto. Y pero que era mucho más infantil, el juego más sí, todo más sí. colorido, los mes enemigos eran mucho menos mucho menos adultos, ¿sabes? Sí. Que con todo lo bueno que ha dejado, eh, que era muy bueno. Mhm. Uh -huh. Y un poco eso viene de ahí el Destiny y, y ese Germen hizo que los de Bungie fueran el juego que ellos que ellos querían, como ha dicho Juan, y salió Destiny, tío, salió Destiny. ¿Y qué teníamos en Destiny? que teníamos. Teníamos un... un poquito de la historia, hablamos un poquito de la historia antes de meternos sí. en el 2. Sí, perfecto, sí, así. Pero, Ponemos pues, a ver, pero, ¿habéis contado eh, cómo, o sea, cómo jugabais juntos en Destiny? ¿Nos conocisteis allí o cómo nosotros va no. sí, nos conocimos allí. Sí, sí, nosotros nos conocimos en Destiny. De ahí el nombre del programa, ah, Visión de Confluencia. Oh, vale, vale, claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, es no, la pero, pero nosotros nos conocimos en el... Telegrand de Topal. Exacto, Telegram, sí, sí, sí. Sí. de, ahí y luego de ahí empezamos a, ver, a hablar y ver que jugábamos todos al Destiny, ¿sabes? Sí. Y es cuando creamos ya el bueno, el, el canal de Telegram de Destiny, el clan y Visión de Confluencia, todo. Sí. Todo vino a raíz de ahí. Qué bien. Vi, es, es un arma del uno. La mejor. Eso de, es. De todo eso es. la mejor arma de todo el juego. Después de precinar Ah, que he sido de la con el luna. Hombre, yo la rompehielos le tenía mucho... A la rompehielos. La con de luna es Dios y rompehielos también. Pero eso, a vamos a... eso, eso, eso lo vamos a dejar para luego, cuando hablemos un poquito de las cosas que podíamos sacarnos en el 1 y cositas así, ¿no? Fenómeno, claro que sí. Vale, ¿qué os parece? Empezamos Destiny, ¿qué era Destiny? Empezábamos un juego que era un MMO, no habíamos jugado en Play 4 o en Play 3 a este tipo de juegos. Uh -huh. En los que llevábamos a un... ...humano, un exo o un insomnio, ¿os acordáis? Sí. sí, las tres razas que podías... ...bueno, razas... ...tres tipos de personajes que podías coger... Sí, ...y que luego no cada personaje, en... bueno, te lo creabas... Uh -huh. ...dime, Juan, que te corta, perdón... No, no, que no influyen en nada, que sea uno otro... No, no, no, no es simplemente, estético, simplemente... Es estético, sí, sí, sí... Vale... ...y teníamos y a... ...tí, cada... sí, Christian... ...no, que cada una de esas eh, razas que tú elegías al crearte del personaje se dividían en tres subclases que es el cazador el titán y el hechicero uh -huh. lo típico y de y ahí... típico juego de que el, el titán es el poderoso no el hechicero sí un sí sí sí claro el hechicero pues las magias y tal y el cazador pues domina el arte de la sí, cuerpo de esconderse en la sombra Exacto, la visibilidad sí, sí. la rapidez el juego rápido Yo, y... Y Yo diría mm. que el titán es más cuerpo a cuerpo Sí, sí, el titán es la fuerza Cuerpo medios. a cuerpo, el tanque El titán, el titán tiene de fuerza de, de distancia desgastida. De gorila, y, de gorila. El, y el cazador es más más de lejos ¿Más de lejos? Caballos. ¿Crees tú? Sí No lo tengo claro El cazador lo que es es muy rápido de apuntar Y por eso lleva el cañón de mano arma Y el cañón de mano no es de distancia larga es costa. Exacto, por eso digo que no me parece pues Que es... el cazador sea el de distancia Yo Cazador siempre lo uso con El, el Explorador. Realmente no, es, no es un mejor. juego donde estén muy definidas. Lo hablábamos ayer, no sé si era con frana con quién Las clases no están muy, muy definidas. Quiero decir, no difiere mucho en subirte un Cazador o en subirte un... O un... No es un Vamos. MMO en... al uso con eso tres es, personajes. Eso es, eso es, eso es, Solamente es. la es. Super es lo que más diferencia a los tres a eso. las subclases. La Super, sí, sí. yo creo que es ahí donde más se nota porque Ida. el cazador eh, tenía varias super, como la del de la pistola de fuego ahora mismo no puesto como era, disparo solar. El disparo solar, solar que tenía más el del arco, arco de vacío. Y luego sacó la sacaron la flecha más tarde. Sí, pues lo ¿no? de los cuchillos eléctricos. Los cuchillos o escar que en este aspecto. Absolutamente es cuerpo cuerpo. Uh -huh. Sí. De cerca a todo. Sí, pero la super, por ejemplo, la, el Edo del, del Mago, que podía resucitar, eso era... Sí, Esa lo que, es, lo que está diciendo Cristian, que lo que le diferencia realmente son las las super, las especiales. Uh -huh. Más que la manera sí, de jugar que... en sí. Y los saltos, y los saltos. Los y saltos los también. Saltos. Aunque luego cuando ramificas en las, en las la, los poderes de cada uno, siempre puede, los saltos siempre tienen una especial... El cazador a mí, por ejemplo, que yo siempre he sido de cazador El doble salto este que hace Me servía para hacer los saltos normales como otros Sí, pero por, por ejemplo, ejemplo ¿no? el, el hechicero no hace doble El, el hechicero flota o sea, Es diferente flota, sí, sí. Es un Pero salto es muy, diferente. se dirige muy bien, ¿no? Cuando sí. flota se dirige muy bien Sí, sí, sí al objetivo sí. Uh -huh. Y tenemos Entonces tenemos esos tres, tres personajes que podemos elegir Y nos metemos en un mundo eh, Abierto, entre comillas, ¿no? Ajá uh -huh para jugar un, un m MMO, MMO en los que nos encontramos me memeo. Nos encontramos me a Caídos, Bex, Cabal y Colmena y flipamos cada vez que vemos a uno de esos enemigos. Sí que flipamos, sí. Eh, los primeros enemigos que vemos son los Caídos, Exacto, si no recuerdo sí, mal, sí. cuando nos sí, sí, el sí, espectro en el cosmódromo, a los Caídos. ¿De dónde vienen los Caídos dali? De, de de Caidolandia. ¿No sabes que los caídos vi eh, vienen persiguiendo al viajero? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, lo sé, sí. Pero... Ah, ah, en, ah, teoría, en teoría sabes. vienen todos. Todos persiguieron al no, viajero. To todos no. So, los no. caídos eran una ciudad una civilización muy avanzada gracias al viajero. Y el viajero llegó a la oscuridad y se tuvo que pirar en plan poco rata. Y los caídos entonces se volvieron lo que son ahora los enemigos. Son así como... Mm. seres extraños sí porque la Eso colmena la colmena no no había conocido al viajero la colmena simplemente atacaba a la tierra me parece porque la descubren en la luna me parece a la colmena la colmena sirve a la oscuridad solo Exacto. entonces ellos vienen de la oscuridad la oscuridad persiguió al viajero y el viajero tuvo que dejar el planeta en los caídos que antes se llamaban estoy leyendo aquí en la web que nos ha pasado antes Dani la web es xgn.es no se nos olvide decirlo. x vídeos no, esa es otra, esa es tan historial eh, Los caídos antes eran los Elixni, Elixni Y era una noble raza que sucumbió y se convirtió en lo que todos conocemos como los caídos Pero que al bueno, final todas las razas se dan de palos entre ellos Sí, claro, como sí. El, como la, la viva realidad Los caídos, los Vex que son los robots Los Cabal, uh -huh. que son los tochacos Son unos tíos tochos ahí imponentes con fuerza de medida, que de gorila que destruyen planetas solo por destruirlos. Serán como los, los orcos cibernéticos, ¿no? Los Exacto. orcos del futuro, sí. una especie así como de clase así muy Sí, sí muy bien. Y contiene como toques muy de romanos, ¿no? Sí, sí. tío, yo he flipado, bueno, ah, bueno, nada, perdón, perdón, que iba a hablar del 2. Continuar. Vale, vale. Sí, no, pero, eh, pero eh, guárdate ese apunte, ¿eh? Que ese sí. lo que vas a decir y me sí. Uah, chavales, nada, No, chavales, No, pero escúchame, eh Cabal con crestas, en el, en el uno ya se veían, ¿eh? Sí, pero los legionarios. Exacto, exacto. Que, que llevan un escudo y la cresta como legionarios de verdad en la Roma. Sí, porque entonces, entonces ya, ya que estamos haciendo el símil, eh, si los cabals son los orcos, los uh -huh. caídos serían los elfos oscuros. Sí, sí, porque vienen sí. era una civilización muy noble. Sí. Y se pasó al lado oscuro, vamos a decir. O sea que sí, es una buena analogía. ¿eh? Uh -huh. ¿Y los BEX? Los BEX... Los BEX son... ¿En, compar... ¿en, en, en qué mundo? En el mundo del MMO. En el mundo, MM Warcraft? mundo en de general? Warcraft, que es el venga, más... Venga, sí. sí. Hombre, los, los BEX no hay nada como tal. Igual eh, los Goblins usan la tecnología más avanzada ¿no? en el mundo de, de Warcraft entonces a lo mejor el Simil no es el mejor comprar pero no no sé, no sé no sé muy bien los VEX son pues eso, la, la, digamos la, la tecnología ¿no? Uh -huh. o el futuro claro. muy distante ¿no? En plan, porque son viajeros del futuro realmente sí. los VEX sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? se mueven entre dimensiones en el, el tiempo? tiempo sí, sí uh -huh. bueno, pues vamos a dejarlos ahí en, en sí. channels del futuro vale, y dentro de los aliados somos humanos somos EXO EXO son como una especie de robots con conciencia y muy cachondos algunos Sí, correcto. Y los insondas, ah. que quizás son los más misteriosos. los Mira, los <coughs> los exos fueron creados por los seres humanos gracias al viajero. Uh -huh. El viajero llegó a la Tierra y empezó la Edad de Oro. Y esta Edad de Oro pues empezó la tecnología a avanzar muchísimo. Eh, permitieron los viajes espaciales inter interplanetarios a otros sistemas, lo que tienen ahora las naves los guardianes, pues todo eso fue gracias al viajero, los espectros también, y se pudieron crear a los sexo, que eran robo eh, robores inteligentes, robores inteligentes. E independientes, o sea, no dependían de ningún humano para ser reparados, para crearse ni nada. Uh -huh. interesante. Y los los insomnes son los humanos que pudieron escapar cuando llegó cuando llegaron los caídos a la Tierra pudieron escapar y se fueron a o se establecieron en Arrecife que es una es una constelación que hay de asteroides cercanos. no no son asteroides son las son naves naves destruidas las, las naves pero es un es un cinturón de asteroides también Sí, pero por eso están destruidas porque le despilló no, no, no, el no, cinturón están están destruidas en el cinturón las destruyeron al escapar Sí, es verdad, yo creo que hay una batalla Según eh, yo lo que creo ¿eh? Que hubo una batalla sí. Y él se creó un cinturón de asteroides Pero de naves destruidas O sea, con los restos de, de, de las naves humanas De la gran batalla que hubo Vale, vale, puede pues, sí, sí. sí, ser Yo pensaba que también era Un cinturón entras, de asteroides como Cuando tal. entras en órbita en el arrecife Lo que se ven son trozos de naves destruidos A todo alrededor uh -huh. Sí, sí, vamos a ver un montón, de hecho Y esas son las tres razas principales Que tanto da que te cojas un Insomne Como que te cojas un Nexo Es simplemente estético Sí, es por gusto más que nada vale Y luego en Destiny teníamos una serie de personajes Que nos acompañaron en el 2 Y yo por aquí tengo así apuntado Así rápidamente Zabala, por ejemplo Zabala que eh... es El líder de los guardianes De los titanes Es el líder de los guardianes Y el comandante de los titanes eso es, cada, hay, hay tres personajes principales que no son, son NPC, que son, el, son consejo, Zavala, el consejo titán, de la vanguardia cada la vanguardia. uno tiene uh -huh. cada, se representan los tres tipos que son, sí, sí, sí, sí. son Zabala que sería de los titanes Kaide o como le vas a decir vosotros, yo voy a decir Kaide Kaide 6 Kaide 6 sí, sí. que es el líder de los cazadores y cora Rey, que es el líder de hechiceros Pero el que manda, el que el que pone los cojones ahí es Zabala El que se saca el rabo a pasear, ¿no? que se saca el rabo insolne a pasear Porque pasear. Porque intentan hacer eso, que los titanes sean los, los fuertes, los poderosos, por decirlo así los más echados para adelante A ver, Juan, es. no vamos a spoilear pero en el 2, Zabala lo parte Bueno, que... él ha dado mucho protagonismo a caído, Sí, bueno, pero que hay en plan simpático. Pero cuando tú vas porque a... Porque este es el alivio cómico. No, pero cuando tú en el 2 vas a hablar con alguien importante... Hombre, está, yo creo que en el 2, Doña Ponchos se saca un poquito lo que viene siendo, sin hacer spoiler, ¿eh? Pero... Doña no, no, no, pero... Ponchos. Cuidadito con Ponchos, ¿eh? Cuidadito con Ponchos, ¿eh? Ya, pero... Sí, sí, ya llegaremos a esa parte porque la que dice Raúl Luis tiene su, su aquel Pero Doña vamos Ponchos, a cuando llegas al game desaparece completamente. Simplemente es darte cosas. O sea, no... Como vale, todo, vale, eso, tío, eso vale. Eso vale, eso vale. vale. Bueno, Siempre... volvemos al 1. Sí, sí, seguimos con el 1. ¿Y qué teníamos más en el uno Teníamos las raids, que era representativo de este tipo de juegos, ¿no? Hacer los, las incursiones. Bueno, las incursiones es... Eh, yo creo que es el culmen del juego. O sea... Sí. Mazmo es lo que podía ser una mazmorra, ¿no? En, en uh, por ejemplo uh, uh, Alubo, uh, Perdona, perdona, perdona, perdona, no. me, me olvido, me olvido del orador. Como personaje, como NPC, el bueno, orador. Sí. Claro, claro, claro, el orador, sí, sí. Bueno, el orador, que, bueno, ¿qué representa el orador para para el mundo de Destiny, para la persona de Destiny? El orador representa ah. a la persona que es o sea, el portavoz del viajero, el viajero, vamos a explicar lo que es el viajero, no lo hemos explicado. Para que bueno, no lo es, es, es, realmente no que... se sabe muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero el viajero no, es un pedazo, una pedazo de bola Que es... se lo encuentran al llegar a Marte uh -huh. Uh -huh. ¿Y? y entonces, a través del orador Lo cuenta todo, ayuda a la, a la humanidad Y es lo que le da la luz a los guardianes, el poder El orador, o es sea, el... El, sí, lo que permitió ese exacto el tecnológico viajero. la humanidad y también aportó la luz a los guardianes. A los guardianes, exacto. Para defender la, pues el último bastión en la Tierra, vamos a decir, antes de que todo cayera. No seas si en el viajero no somos nadie. No somos nadie. Y el que habla con el, el con el orador para mí es el, o sea, el, el que habla con el viajero es el orador, que es el que lo representa en la Tierra. Sí, exactamente. Pero, bueno, sin decir mucho en el 2 dice que que en... Sí. Bueno, bueno, Juan, Juan, decir, igual eso no, no Es un poquito spoiler. Juan, eso a lo Juan. mejor esa frase quizá no. Bueno, no, vale. sé, eh. no sé, no sé, Vamos a dejarlo en que el orador ora. Ora, vale. vale. vale. ¿No ora. Dani, Dani, ha dicho bien, es el representante del de... viajero. Sí, el... el viajero, sí, el... Eso es, eso es, Mira, el viajero en es Dios el... y el orador es Jesucristo. Sí, el... Exacto. Christ, va sí, sí. Por ejemplo, sino... Y otro otro personaje bueno que tenemos ahí es Sur, agente de los 9. Uy, Shur Un bueno, pero un rato hijoputa también sur es una persona que viene todos los viernes A partir de las 11 de la mañana Y se va Como el, va... el, Seur, como el, de, Seur, como el de Seur Y se va a los domingos a las 7 de la tarde No, a las 11 de la mañana martes? no Los martes, ahora Ahora los ahora martes, antiguamente Los domingos a pero las 11 Pero estamos hablando del de sí, vale, vale. de 1 ma El mayor troll Después de Kriptarka Sí, y, sí el y, sur que te vende sí. armas excepcionales y te vende armaduras gordas y nunca trae lo que tú quieres. <risa> Exactamente. <risa> nunca No sé si habéis estado alguna vez en un, pueblo, en un pueblo muy pequeño de que de no puede no de... tienes tiendas. Sí. Juan, perdona. Es el dueño eh, del colmado. Eh, es con monedas extrañas. Es... Pa ¿Paso más cortada Para decir esa mierda. Joder, Juan. Sí. <risa> te rellento. <risa> te no, no, ahora sigue, sigue Sigue, sigue, venga, Juan Juan No, no, si yo quería decir eso la, Que pues va a poner la las extrañas si No lo has dicho ya Le ha jodido y, la similitud y, bueno, No, no, ya está va. No, no, ya no lo digo, me he enfadado Ahí está Como una persona adulta Vale, pues sur Sur nos trolea cada viernes Esperamos, es como el papá Noel de la semana Sur Esperamos sí. que venga Sur y siempre trae mierda. <risa> el meme de Sur de hoy solo traigo mierda. Y los Saladino. ¿Qué me decís de los Saladino? el Saladito. Los ¿no? sal <risa> Lord Saladito, sí, sí, sí. Lord Saladito es el representante del estandarte de hierro, que eso para los que nos gusta jugar a Crisol es el, lo más. Es ahí medirte las pollas. Eh, sí, así, básicamente. Y el estandarte eh, no como unas fechas prefijadas, ¿no? Era un poco aleatorio. Sí. Esta semana y estandarte, dentro, luego habían tres semanas que no había estandarte, creo, ¿eh? No pero, sé si... Sí, sería un era una vez al mes. ¿eh? Sí, eran eventos pero... que salían así, la plan aleatorio, sí. No, pero puede ser una vez al mes, pero no sé si a lo mejor estaba un mes, salía una vez, y luego pasaba entre semanas y salía otra, y luego pasaba una semana y salía otra vez. Sí, sí, sí. Era un poco así. No, era un poco aleatorio, no sí. sé y te daba hecho, armas esperando el, el sí. estandarte para pillar eso pillar armas excepcionales eh, sí porque ahora el, el pvp de destiny aunque tú seas a tope de luz y a tope de nivel tú o sea un nivel 3 te puede matar en el crisol de destiny en el pvp sí, sí, sí, igual. Sí, sí. pero en el todo estandarte eso. no en el estandarte ahí sí que se medían las pollas el que tiene nivel 290 a un nivel 3 lo va a reventar Eso es. Esa era la diferencia de los dos PVPs. Es lo que diferenciaba al estándar de hierro y al crisol normal. Sí. El crisol era más igualado, tuviera lo que tuvieses, pues dependía más de tu pericia. Uh -huh. Y el estándar de por pues, lo que tú dices. De simplemente el que tenga más luz y mejores armas y mejor las maneje, se Exacto. lo lleva. Vale. Y pues yo creo que ya el tema de NPCs me había colado estos dos. Volvemos a las raids. Tenemos cuatro raids. La cámara de cristal... ¿Uno? Sí. Sí. Podrías ir, podríamos ir antes por los asaltos y luego lo caso, en plan para explicar. Ah, sí, sí, sí. Porque realmente uh -huh. sí, Por sí. ejemplo, los asaltos de vanguardia que cada semana se reiniciaban, era una, una aventura del, del juego irán de nivel de un nivel, eh, si no recuerdo mal, 260. Sí, vamos a, vamos a dejar claro que para el que no juega Destiny, aquí el nivel tienes nivel 20. Bueno, te acabas el juego, te da nivel 20 y luego tienes que subir la luz. La luz es lo que marca tu fuerza. Y tú uh -huh. te equipas, equipándote armas, equipando armadura, para subiendo de luz. Y la luz es lo que importa. Si no tienes luz, no puedes hacer eh, según qué eventos. Ni ver tampoco. Si no tienes luz, pues no ves. Exacto. exacto. Te pegas tropicores contra todo lo que hay en es, casa. Es para, para la gente que ha jugado otros todos los MMOs, eh, una comparación como si fuese el level o el level En el, en el juego, Ajá. por ejemplo en eh, la luz carlos eh, itens pues tienen un ít le como como aquí realmente entonces uh -huh. lo que pasa es que aquí pues le han puesto un nombre en el WoW simplemente se habla de tengo item level 500 800 y aquí pues tengo luz 200 entonces eso es más o menos uh -huh. una claro. comparativa y eso es lo que te permite pues entrar en asaltos que exige esa luz es un asalto al final pues no llega no deja de ser una mazmorra con un boss final y el que te da un montón de recompensas luego Y luego tenemos los Ocasos, que es lo mismo, pero mucho más difícil. Exacto. Mucho o Ocaso de... normal y Ocaso heroico. Uh -huh. Que esos, esos eran asaltos, pero que ahí tenías que ir muy bien de luz, bien equipado. Y ahí las recompensas eran mucho mayores. Sí, luego pues es mucho más resistente, los enemigos también. Eh, tenía ciertas tenía mecánicas. Modificadores para que fuera más Eso difícil. Eso es. Sí, igual cada semana, pues, eh, a ver, volviendo al símil de, de a lo mejor... Aquí tenemos el daño de fuego, daño de vacío, daño eléctrico y cada... ¿Nadie? Sí. No, no, que se había cortado, tío. La claro, voz, un perdón, poquito. Perdón. Pues eso, cada semana habría un daño diferente ¿eh? y tus armas siguen teniendo ese daño. Tú tienes un arma eléctrica, tienes un arma de fuego... Y mm. esos modificadores son los que te permiten matar más rápido o matar... O sea, más, más fácil. ¿No? Sí, básicamente era eso. Y luego ya, ahora sí lo digamos que el culmen de todo el juego para mí por lo menos, es las raids las incursiones sí. eh, la primera incursión del juego sin expansiones, ¿cuál era? cámara de cristal cámara de cristal, que me parece la más mítica de todo el Destiny tío. es la más buena, para mí es la más buena. mítica, sí. Sí, sí y era una mazmorra, pero en plan más gigante, más brutal, con enemigos ultra ultrapoderosos y el boss final, que era un ¿Que tenía ciertas mecánicas que había que cuadrar entre todos los guardianes? Sí, porque vamos a vamos a explicar. Las, los asaltos y los ocasos se hacían entre tres. Y las raids eh, entre seis. Eso es. ¿Vale? Claro. Uh -huh. Y había mecánicas que había que hacer entre esos seis personajes. Mientras unos hacían una cosa, otros otra cosa. Exacto. Y molaba porque tenían mucho que... Que hablar con el compañero Que haz, que eh, idear táctica O papeles para cada uno Entonces si necesitábamos la ayuda De un cazador que se tenía que hacer invisible Pues lo teníamos ahí Con su súper para eso O un titán que tenía que hacer su súper del, del escudo Una cúpula sí. una cúpula El hechicero con la mítica de resucitar Que era hiperimportante En muchos momentos Sí, porque la raid una bueno. vez que te matan sí, Te vas va uh -huh. al sobre Sí, sí, sí. Pues esa era la primera, cámara de cristal, tenemos a Atheon, que esa era una, un, una raid eh, con los Vex. Pero sí. que era larga, ¿cuánto tardarías en pasarte <coughs> la... Pues dos horitas. Sí. Sabiéndolo, sabiendo cómo se hacía, las dos a horas ver. se iban, ¿eh? Sí, sí, sí, sabiéndolo y sin hacer los bugs que luego se descubrieron y tal. Que luego empezaron los bugs. Sí, la... en el laberinto de la Gorgona <risa> se ponían tontas, ahí te podías tirar bien bien media hora con la corgona Sí, maldito laberinto, tío. Sí. Y luego me parece que la siguiente es con DLC, ¿no? El fin de Crota. Sí. Eh, ahí empiezan uh -huh. Que aquí, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Mecánicas eh, para seis personas y en estas nos hemos dicho una cosa que las raids te daban equipamiento especial. Equipamiento de leyenda o excepcional ¿no? ahí, se ahí te daban La, eh, la visión de confluencia, ahí te dan de confluencia. Es. Que era un, un equipamiento Que te permitía subir a más luz Que el resto y que solo podías Conseguir en, en las incursiones ahí. Después del fin de Crota Que matábamos a Crota, el príncipe de la colmena Vino el rey de los poseídos Que matábamos a orix Oryx. Oryx Que será también muy muy buena Y la última, ya antes de que saliera Destiny 2, fue la furia de las máquinas eh, Creo que te has dejado una ¿Puede ser? ¿El padre de Crota? El padre de Crota El padre de Crota es era, Orix. era Es Oryx, ¿no? No, es poseído. Axis No, no, no, no, no, no. Axis poseído? es un sirviente no. de estos. Sí, sí, sí A ver, no, Axis, el padre de Crota Axis es, es el del El del de, de, de hierro Sí, Oryx es el padre de Crota, sí, sí orix Vale, es, sí, orix el padre, es el padre Y Axis es el del hierro Axis es un arconte primario Que toma la shiva y se queda Como loco Como es, el buen Rick, el pastis Sí, sí es, se queda moñeco Es el, el malo del, de la raíz de la, de la última Sí, pero el fin de Crota es el Crota es el príncipe de la colmena Y orix es sí, su padre, ¿no? Y orix Sí, padre. sí, Oryx es el padre de Crota, eso seguro Sí, la colmena tiene tres, tres reyes por sí. Eso lo explica. Como aquí que tenemos tres reyes, el rey, el príncipe ese, ¿no? El rey la reina y y <risa> El rey, la reina, y la tontita. Y Froidland. Otro. Y básicamente eso era Destiny 1, ¿no? Las raids, la, las risas, los asaltos, los ocasos. Sí, muy por encima, porque la verdad es que ¿Cuántas horas le dices tú a Destiny 1, Daniel? 900 <risa> O sea, para que os hagáis una idea de las 900 horas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí para... yo, ta yo también eso, eso es un enganche de, de magnitudes bíblicas <risa> eh, <risa> fara faraónicas, incluso apostólicas romanas, ¿eh? No, no pero que <risa> yo, del grupo con el que son... jugaba, soy el que menos ¿eh? Pero Raúl, son tres años, ¿eh? Sí. claro es que a mí con con, con, este, o sea, con estos juegos me, me, me pasa me pasa eso que al final eh, o lo juegas constantemente de principio a fin o al final no los disfrutas eh, al ci 100% en mi caso hablo, hablo yo por ejemplo yo lo jugué de salida lo jugué el uno eh, lo jugué pues esos mis eh, 90 100 científico horas no llegué a hacer una raid completa entonces no y, y como sé lo que es jugar un m eh, sin jugar el contenido completo pues yo sé que me perdí muchísimo y yo entiendo vuestro enganche, vamos, perfectamente no, no, que no, no rascaste en la superficie, con, con 90 horas 100 horas no haces nada no, no, claro, claro que no, por supuesto, por supuesto que no, pero ah. yo al jugar solo, no tener con quién jugar, ese claro, problema de estos juegos, claro, claro, tío, claro, sí, claro. como tú lo juegues solo, eh, por mucho que el matchmaking vaya bien, al final la, lo que yo digo lo que hablábamos antes, el tema de, de las, los ocasos, las raids tal, eh, realmente requiere una coordinación o por lo menos estar hablando y charlando y, y, y pensando eh, eh, juntos, ah. y eso pues cuando juegas solo es eh, imposible, imposible. Mira, yo te comentaba antes lo de Y desesperante. Eh. Cuando empezó sí. el 1, yo jugaba con mi colega Twist, ¿vale? Que también lo tenemos en el clan Y tenías que ir meterte en un array que conocías a uno Tenías que aguantar las tonterías de 5 O sea, era un poco así raro Y aún así lo hacíamos Pero ahora con el 2, con la comunidad que tenemos tan chula Tanto de los chicos de Guardianes del Recreo y nosotros No no, no hace falta eso, o si sea, siempre hay gente conectada Y no solo eso, ¿eh? ahora en el 2 que han hecho eso de las partidas guiadas Sí, pero, no, pero yo no me voy a meter en eso No, pero que eso Para gente que juega solo Está muy bien Sí, pero tú sí. te vas a meter en una raid Guiada Con cinco tíos que no conoces Y que claro, probablemente que se, no entiendas Claro, que al, fin, sí, al final tú te metes ahí piensa. Pero si el problema es que pero tú te metes tú... A día de la noche, tranquilamente Venga, voy a jugar una partida con venga, venga con la guiada Y me voy a meter en una red, a ver qué tal Y llegas, y huipeas, venga, no pasa nada Y huipeas, y cuando llevas huipeando Tres horas, la gente se va Luego te quedas cuatro personas, claro, no encuentras claro. grupo tal Al final, cuando llevas una semana Haciendo eso todas las noches Dices, paso eh, que, que yo me eh, había metido, eh, Juan, con, con, con tema... niños Juan, yo me había metido con niños Que me decían que yo no me podía ir a la cama o sea, con niños y yo le decía, pero bueno, que yo tengo que trabajar mañana copón. que vosotros estáis aquí tocando todos los huevos. Yo, ta yo también. No, no es lo mismo es jugar entre digo, nosotros que todo que se entiende. Las, par las partidas guiadas son de clan. Entonces, eh. en teoría, los otros cinco más o menos tienen que llevar un un ritmo. No son de y, clan pues, porque hay gente, hay gente de clan del clan nuestro, hay gente del clan nuestro que ha hecho partidas guiadas si y estaba él solo con Dogiris. Sí, la guiada es para los que... lo que El problema que tuvo Raúl. eso es La guiada se ha inventado para eso. Lo que uh -huh. pasa es que luego la gente no se lo toma como se lo tiene que tomar. Es como irte al Battlefield eh, y bueno. empezar que cada uno va por su puto lado en vez de hacer la táctica que hay que hacer el puto Battlefield, sí, que es coger zonas. Por ejemplo, en World of Warcraft, eh, vuelvo al sé que hablo mucho, pero es que a mí, yo siempre lo he dicho, eh, para mí este Destiny eh, es un wow de disparos y, y es perfecto sí, sí, claro, wow. sí. eh, al final implementaron eso para la gente por pues lo mismo, lo que, la queja que había de que si juego solo a este juego, no puedo o sea, si soy casual y juego solo no puedo tener eh, un buen equipo y no puedo acceder a contenido más alto, entonces metieron la RAID, digamos vale la metieron eh, para grupos más amplios, por ejemplo es si la RAID normal era de 10 o de 25 personas esto eran hasta 40 personas, ¿vale? Y bajaron un poquito la dificultad Dando, evidentemente, recompensas un poquito menores Que la RAID De esta forma, pues yo que se imagínate O pongo un ejemplo, ¿vale? En la RAID final, estaba en el arma Visión de Confluencia ¿vale? Uh -huh. Pues a lo mejor, si hiciesen una raid, en vez de para 6, para 12 personas, para 15 personas, pero que la gente entrase mucho más rápido y mucho más fácil, y la dificultad fuese, fuese un poquito menor, pues a lo mejor te dan visión de confluencia, pero en vez de amarilla, pues te la dan morada, por uh -huh. ejemplo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, eso lo, lo implementaron y viene muy bien para la gente que... Porque al final un MMO donde tienes que estar eh, matando unos bosses todas las semanas, eh, con un contenido, con unas mecánicas, con una... Eh, tienes que estar eh, complementado con, con la gente con la que juegas Al final tienes que jugar siempre eh, con esa gente y, y, y aprenderte la mecánica Cuando llevas un mes jugando ese, ese o sea, matando a ese boss Pues ya no hace falta Te puedes meterte tranquilamente con gente que no sepa sí. Pero al final, si tú vas de nuevas Porque ver, nos ha pasado en muchos juegos En Division nos pasaba igual Tú llegabas a... No, sí, venga, vamos a hacer la raid Y te ponían la cara como un filete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juegas con gente que no sabes no sabes ni ni qué están haciendo, ni qué no están haciendo. Y al final eso acaba quemando a mí, personalmente, mucho. Sí, pero aquí eh, tú puedes saber mucho y tú te puedes meter en una raid con cinco personas que sepan mucho, pero si no los entiendes, o no hablas con ellos, o son extranjeros, no entiendes el inglés, no la haces. Es claro, ser, ahí, está, ahí vamos. Eso también es la diferencia. Por eso es lo que digo, de con la, la comunidad que tenemos ahora, que no, no, va, no va a ser como en el 1. Lo que vengo a decir. Pero también también yo nosotros un... juntos empezamos y al final del juego... Eh. Sí, la... hicimos juntos la última raid, ¿no? O sí. también. Sí, Orix también, Cristian. Yo, yo tenía un clan antes con Destiny 1 y nos hicimos todas las raids juntos. Y molaba porque éramos como ocho y siempre había gente para jugar, tío. Claro. Y quedábamos por las noches y hacíamos las raids, los ocasos, lo que hiciera falta, tío. y molaba, molaba porque estabas con gente que conoces que te entiendes con ellos y entonces daba gusto, a, daba gusto hacer una raid pero, y eso que dice Raúl es que cuando no conoces a esa gente o ni siquiera hablas el mismo idioma se hace imposible y le coges hasta manía claro. a jugar, ¿sabes? Ahora... Entonces las guiadas me, me gusta la idea, por lo menos me gusta sí si, sí, si sí, los que te intentan enseñarlo hacen bien si sí, te van a trolear o claro. van a su puta bola, ¿no? Claro depende del uso que se le dé a la herramienta puede ser Yo a ver en el caso lo hicimos el, otro, el nosotros en el caso lo hicimos el otro día. No sabemos lo que te dan en el ocaso guiado, igual es lo que dice Raúl que te dan algo uh -huh. menor, inferior, claro. Sí, puede ser, puede ser. No no lo he probado. Vale. Pues eh rights eh, más algo más de destino. Eh, bueno, hasta el Crisol que es el modo online, multi que yo personalmente, por ejemplo, en el, al 1 le di muy poco. Solo lo que me exigía para ciertas armas o para ciertos eventos, pero ya está. Le di uh -huh. muy poquito. Y al estandarte, ¿no? Al, al, al estandarte, estandarte le dimos le le mucho, le dimos mucho. Al final, con la última expansión, de... de... le daba bastante. Sí, pero la estandarte, el estandarte, lo que decíamos antes, era más aleator... bueno más aleatorio. No. Era un corto periodo de tiempo. Una semana sí. ¿Y Te una encontrabas semana? Entonces, quizá claro. gente más competitiva Te encontrabas gente que no iba ahí a mariconear No, no, ahí era La guerra más cruda vamos sí. Sí, sí. Ahí era para gente que quería El equipamiento quedaba El Lord eh, Saladino o sea, claro. ese, ese día, o esa semana uh -huh. Y encima eran guapísimos los Las armaduras sí. y las armas sí. La sí. hostia Ahí ya se le ocurrieron mucho más Era ya al final y sí, sí, sí. tener unos diseños bueno, guapísimos Faltan las pruebas Osiris Pero bueno, eso lo hice poco. Yo le di poco también a lo de Series. Sí, a mí me pilló un poco ya desinteresado el. De los... Pero hay novedades también cosas chulas. Es como lo sí, del sí, Presidio, sí, hay... también o sea. lo, de, lo del Presidio también le di poco. El Presidio me leícione una vez y ya no lo le volía dar. Me pareció muy tedioso, tío. Sí. No, sí. no me divertía mucho. No, era, o sea, era... no caso que él. El... Fue cuando en en uno de los DLCs que no salió right y salió eso y la gente pues se quedó mm -hmm. un poco fría, ¿no? La segunda, la segunda expansión Que para mí fue la peor Y yo aquí, antes de pasar, si queréis ya Destiny 2 y empezar un poquito a hablar de él Me he apuntado las armas que a mí más me gustaban ¿Vale? ¡Bum! Cuenta, Yo, mira, eh, hablamos de que Bueno, esto es lo que dice Raúl, no deja de ser un Un MMO que tiene sus armas Me parece que, Raúl, yo no jugaba Al World of Warcraft World of Warcraft Y había, me parece que es lo mismo, ¿no? más amarillas, moradas y verdes, ¿no? Azules eh, Sí, el, el tema de azules es igual Verde, azul, morado y dorado mm. Que son las legendarias Vale, sí. pues aquí tenemos lo mismo Que son las exóticas, que son las amarillas Las de leyenda, que son las moradas Las excepcionales, que son las azules Y las verdes, no sé cómo se llaman Si alguien lo sabe Las verdes son comunes Comunes Cacafú, comunes, comunes. Para las de leyenda que son... Eh, vamos a hablar de que solo podemos llevar un arma amarilla y una pieza de armadura amarilla. No podemos ir todo de excepcional. ¿Vale? Entonces eso también lleva a equiparte de manera que... Eh, con cabeza, ¿no? Balanceada. De manera que tú tengas que pensar cuál es la mejor combinación. Exacto. exacto. ¿Sabes? Y a mí me gustaba mucho de leyenda. Me gustaba Visión de Confluencia, que era un fusil de explorador. Y predestinador. Para mí eran Buenísimo. mis dos armas topas. Buenísimo, Predestinador. Y exóticas, Alcón de Luna, que eso era un cañón de mano, que aparte era precioso el diseño. Buenísimo, no, no, Alcón no, de no, Luna, adiós. No, sí, Pero una maricona, ¿verdad? Tú porque no sabes jugar. La gente que sabe a jugar a Destiny juega con cañón de mano. Juan, los que juegan con amertalladoras son... no saben. Son cacafutis. Son cacafutis. Mingafrías. Mingafrías. <ríe> Pichacortas. Y pues yo estaba entre Alcón de Luna y La Última Palabra. La última palabra la daría siempre tu mujer. Sí, eso siempre. Se quede claro. Y últimamente es mi hijo. Eso es mentira. No, no, yo en mi casa la tengo yo y es Vale. Vale. No. <risa> la última Lo que palabra en mi casa la tengo vale. yo y es Vale, cariño. Pues vale, cariño. Entonces la tenemos no, todos. Tienes razón, sí. Claro, tío. No, yo, te, yo recuerdo esas dos y luego galajor que eso todos, ¿no? Oh, o o Rompehielos, rompe es. que eran las más míticas. Pero en Rompe plan así un poco oh, un poco especialito, ¿sabes? A mí los dos cañones de mano y pisando confluencia, que son un poco más así de que te, te requieren un poquito más de habilidad, creo yo. Encima tocaban muy de, man de manera maneria, muy injusta a veces, porque había gente que tenía dos o tres y gente sí. que no tenía una en meses, sí. como yo, que yo para conseguir la rompehielos me tiré la vida. La rompehielos, o sea, la trajo Shure la primera o la segunda semana Y luego la trajo Shure, tío sí, No, sí, la, sí. la primera o segunda semana de empezar el juego La trajo Y ya no la trajo más hasta un año y medio después Pero es que ahí yo no tenía monedas extrañas para comprar Sí, yo el... tampoco Y yo tampoco sabía que eso era la polla en verso ¿sabes? Claro Eso nos pasó a todos hmm. y, y luego le empezó a tocar a gente No sé en qué raid right era Si era en Crota O, o cuál era No, creo que sí, yo era creo en No, en la cámara ya caía que La cámara ya caía la cámara de caía, pues nada, yo tuve que hacer 15.000 cámaras de cristal para poder conseguir la puta rompehielos Sí, la rompehielos era, vez... era un arma muy buena porque no gastaba munición, se te recargaba una bala cada 6 se segundos sí, sí. Con el tiempo se recargaba ya sola sí. eso No tenías que depender Es como, hostia, no sé qué arma Galahora, no, mitoclasta ¿Os acordáis de la Vex? Esa no me es... tocó a mí nunca Pues a mí me tocó 12 veces, era hacer una raid Joder. y me tocó, siempre me tocaba mitoclasta Vex Siempre, Hostia, siempre. Tío. Mítica. Yo... Y cómo sonaban los francotiradores en Destiny 1. Sí. El sonido ese con el eco y todo de la bala. No sé, si era... Uh -huh. sí. Un gameplay y... excepcional esto. Bueno, juego. yo he dicho a las mí... mías. A ver, sí, de, Raúl. No, digo que a mí el uno es verdad que me... Yo me pillé... Me pillé la... Salió en septiembre, ¿verdad? Salió en septiembre, a sí. finales de agosto. Vale, sí, pues yo me, me pillé sí. la play justo con, con el Destiny 1. Pero yo empecé, o sea, me, me, me, me pillé el Play ese justo esa, esa, esa semana con el Destiny 1 y con el Madden y tal, y la verdad es que fue fue una sorpresa brutal porque yo no soy y luego creo que esto va a haber un debate. No soy un jugador de shooter con con mando porque no porque jamás he jugado, porque siempre he jugado a PC, entonces ah. no no estoy hecho y cuando yo me puse yo dije, "Madre mía, este juego tal es que sé que no me va a gustar porque la temática, el MMO, tal, pero es que yo que sé, bueno, te pones a jugar o, o en su momento te ponías a jugar y decías, pero cómo puede ir esto tan sumamente bien? O sea, el gameplay y el gameplay a mí me enamoró. Para yo no sé, no es que odie, pero no me gusta jugar con mando los shooter. Tengo que reconocer que mmm, Chapo, o sea, Chapo, Chapo. Hay mucha gente que se quejó que sí si había autopuntado y tal, bueno, pues a ver, es que no es no es un simulador de, de no. espacial, ¿sabes? Es un no, es un no. juego donde tienes que divertirte. Y me divierto mogollón Si la mira de la punta de la cabeza y lo reviento Aunque sean 200 balas Que salga el numerito amarillo pum, Entonces, ¡Pum! Efectivamente ¡Buah! qué gustazo tío! Cuando lo gustazo. revientas con luciérnagas Hostia, sí, sí O matar un cabal en la cabeza Que eso le encanta Kini, por cierto Que es así sale como un aceitillo negro Que eso lo explican sí, en el tío. 2 Lo explican en el 2 lo de Esa pero... la armadura, ¿no? Que llevan, que se le rompen los eso de aceite y se le S salen por ahí, tío. Sí, pero ese aceite tiene una función. O sea, se ve que todo lo hacen con ese aceitillo. No, eso es en los vexs. Eh... El líquido sí. blanco, dices tú. ¿no? El líquido es de los vexs. Eh, no, eh, hay, que hay que una No, hay una hay una misión secundaria en el 2 que te explican lo del combustible de, lo, de los cabal y te explican qué es lo que sale negro de su cabeza. sí, sí, que bueno, incluso mueven los... las naves con eso. Eso no la he hecho yo. Pues, ah, ¿sí, amigo. Pues qué haces aquí, porque... Juan? Vete a hacerla. Eh, como preguntada, Torra. Juan, Raúl, es... por cierto, es, es, es, es eso es, es, es yo, a ti lo tu caíme de la risa. Pero tú dieron tú. Pregúntalo tú. <risa> Pregúntalo tú. Juan, Juan. ¿Por qué? ¿qué, qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué por qué Mission Blast? ¿Qué nivel eres? Soy 20. No, la, la historia la he terminado. No, pero eh, espera, espera, espera, espera, espera, ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo has empezado? ¿Cuándo has empezado? Cuando empecé, cuando salió. Vale. 210, nivel 20 Raúl, por favor, cuando te compraste el juego? Ayer a las 9, 10, 11 media de la mañana eh, desde, de la la la, desde la cama <ríe> ¿Qué nivel eres? Nivel 20 luz 227 <risa> A ver, chicos, yo voy a jugar al WoW ¿Sabéis? O sea, esto es lo mío Calentada, a ver, calentada a ver, a ver, llevo una semana muy mala, he tenido problemillas así personales Y he tenido una semana muy jodida Y ayer Pedí permiso a la familia para quedarme en casa y sí eh, y ha jugado a... solo no ha jugado con nosotros no no no me dijeron me dijeron justo en el grupo de, de, de Destiny que, que la historia de decirse solo que estaba mucho mejor tal y yo como mm. soy muy, muy un mandado pues me ha hecho solo Eso y ayer es. a las 3 y 3 menos cuarto, dos y media de la mañana eh, era nivel 20 con este era historia... Con historia pasada Y jódete y Juan nada. Julio, ¿no? Jódete Juan Y Juan, vamos que, vamos que, me, que te quito el puerto de red eh, Juan, eh, dale duro esta noche aunque no duermas Porque necesitamos luz, luz Llevo toda la semana acostándome las 10 Llevo un resfriado que flipaste Se te nota en la voz Que estás enamorado Juan, cocaína, ya está Y de tiran para adelante Cocaína Bueno, chicos, yo había dicho de las armas, va. a decirme algo alguna a vosotros qué os gustaba. No. Es que ha dicho tú todas las que me encantan. No, no, no pero puedo... a Juan le gustan las mierdas. Ah, vale, Juan. Dí la tuya, que te gusta mucho. Venga, dí. A mí me encanta el aliento de dragón. Mierda. Sí. Mierda, tú sí que eres mierda. ¿Cuál más? ¿Cuál más? <risa> ¿Aliento de dragón que era pesada, pesada? No, era un lanzamiento la cohetes que cuando explotaba dejaba juego un buen rato Basura. iba quemando todos los crispetas y esa era muy buena. Basura. Tenía seguimiento el misil? No. No. Era la de la, la de la boca de tiburón dibujada como eh, un como un casco sí, de la Segunda sí. Guerra Mundial. Era la, bonita la que, esa. Sí, sí, era estéticamente era. era muy chula. Las cosas la que como... tenía seguimiento era la verdad. Que era de vacío. Y, y Galajor, ¿no? ¿Alajón? ¿Alajón también. Sí. Y Galajor también. Y... y después la la mira, la multirramenta me me gustaba mucho. La no. mira, mira, mira qué bien. A mira, pero había otra, había otra. Mira, mira. la ¿cómo se llama? No luz directa, pues, que era lo peor. Salud tiré. Pero es que esa eso me gustaba a mí para jugar PVP. Pero qué ventaja que la bala rebote, que eso no tiene ningún sentido, tío. Pues en PVP cuando toda la gente hace putilla y se esconde, con eso te los fulminas sin verlos. Eso es para gente, ya te lo dije una vez hace mucho tiempo Gente que reparte balas Que no sabe jugar sí, Eso es para los top Tú como eso no sabes un... cómo rebota Pues no te funciona eh, tú, tú, tú no disparas, tú tiras balas al azar Claro, pues ha hecho lo, esto claro. ¿Sabes? Eso no puede ser, Juan Eso no puede Porque ser Tú no... me estás diciendo que controlas el rebote de la bala Como a Jane Ioli en la película <ríe> <Por supuesto. ríe> Ojo, que dicen que luz directa ahora está muy bien en el 2, ¿eh? puede ser, puede ser. Porque puedes cambiar sí. el daño base del arma, o sea, de, de elemental, o sea, el elemental lo puedes cambiar de arco a fuego el, al instante. Y eso es muy bien. ¿eh? Eso en uno caso como este caso que hay esta semana, que cada dos minutos te cambia el daño, eso viene muy bien. Luego está que seas un manco como Juan, que no lo sabe llevar, pero bueno. <risa> sí, ni me has visto jugar, eso. Juan Porque cada vez que te la ponían me desconectaba <risa> Peor para ti Y había otra arma, Juan Que te gusta mucho, decirla En el grupo lo dices mucho Esa arma, ¿no? ¿Cuál? Se male? se male Se, ma se male, ah, no, no es de no, Dani esa le gusta mucho eso ¿no? me gusta sí, a mí. Sí, sí. Tenemos stickers en el grupo, ¿no? Que lo dice, además No, dice que no, de conde luna bueno. es mierda y te pero la espino le da por todos lados. A la espino la ah, muy ya. chula. Sí, eso sí es verdad. Pero a Conde tener Luna, con del Luna tengo un espino. Con la última bala esa que directamente fulminas al enemigo. Bum, el Conde Luna es buenísima. <ríe> Se quedan todos locos con la chavala, como de toques a bala en el cargador. Y había un modificador que eran tres balas al azar. Eran o sea... tres, tío, y soy ya el silbirito, el. Guau. ¿no? El... Y le metías un tiro a uno en la cabeza en Crisol, o sea, en el estandarte, y flipabas. O sea, te lo matabas de un sí, tiro sí. a la cabeza. Creo que fue mi mejor racha de Crisol fue con el halcón de Luna. Pero claro, Juan el no gris. se va a meter el Alcón de Luna en Crisol. No. Pues lo hizo una vez, porque había un contrato que te obligaba, pero... <risa> claro, claro. Pero una vez no le coges el gusto, tío. Me has ido poco. La Tú, Raúl poco Pocas armas pistas, ¿no? Yo es que, claro, es que aquí me, me pilláis un poquito en fuera de juego Yo no, no o no sea, ni, ni de coña Me he detrado todo el juego como para hacerme las armas Ni siquiera cogerle gusto ninguna Porque claro. yo, no, yo aquí, no jugué, no jugué tanto Aquí tengo apuntadas Regimen claro. eh, Suros Por ejemplo Sur muy mítica, tío Rompolleros, right. ya hemos hablado de ella eh, Palabra de Crota, que era el cañón de mano que te daba en la raid eh, La Espino, que ha dicho Juan O sea, había muchas míticas el, los, los francotiradores el, no, no sé cuál era, no sé qué, de Pride Que era un francotirador también Que te recargaba, creo mm. Munición, no lo sé, el uso negro El uso negro, uff Era muy bueno también El tiempo y paciencia, que cuando disparabas Un crítico creo que te hacía invisible me parecía, No, no, bueno, no sé. cuando te agachabas Cuando te agachabas, exacto, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Te agachabas y palabra. te lo invisible Muy buenas, tío, muy buenas Sí, sí, sí, había armas míticas, muy buenas el Guardia Antica es sí, sí. mierdas. Como la muleta, el Nonte Rae, ¿te acuerdas? Hostia, eso da un asco, además se tocaba 15000 veces al día. Sí, que pues era el cuarto G, el cuarto G. cuarto G, el Nonte Rae, eh, Raúl, era un rifle de francotirador que te lo ponían de primario. Uh -huh. oh. Y era ir de ser rojo. Oh, qué bien, qué suerte. <risa> Era la mierda más grande Vamos, pero... que, fallabas, que fallabas una y estabas en la fucking seat la Sí, sí, sí o sea, si, si enchufabas A un pavo, sí que te lo reventabas Pero como no, estabas jodido Y te la ponían de primaria Además, o sea, olvídate de cañones De mano, porque ahora ha cambiado Todo eso ha cambiado y ahora lo vamos a hablar El, Lo que es las armas en Destiny 2 Eso es Por cierto, no hemos hablado De la música Buah del 1 o del 2 de, de, de igual, del uno, del uno, del dos. De igual. Bueno, Hablad, hablad Yo ya hablo Yo, en el, yo me quedo para el dos. Yo no el... sé si, si lo he explicado Perdona, Cristian eh, A mi hijo le gustaba ver mucho el Masterchef Sí Y oh. recuerdo una noche Estábamos cenando Yo venía de jugar a Destiny que me parece que habíamos hecho El asalto de Varus Taruk El de Marte Sí, sí, sí, sí. Y Es bueno, más fácil Sí no sé por qué, bueno, veníamos de hacer ese asalto Me pongo a hacer la cena, tal, cenamos Y cenando estábamos viendo Masterchef Y le meten de, de repente Escucho la música, digo, coño, la música de Esta música me suena Y es que en, me en Masterchef Metían la música de Destiny de fondo tío Es una banda sonora increíble o sea... sí, sí. Y veías a los cocineros con la música de Destiny Y digo, ya verás, ahora le va a salir un Por detrás Y se va a, <risa> le va a meter hostiazo los, los cohetes esos ¿Y, yo bueno, lo... y cuando salía... Sí, sí, cuando... Se, se lo decía sí. a mi mujer, digo, la música de Varus Taro que me miraba a mi mujer decía, eres gilipollas oh, es todo, todo, ¿Qué que... dices de chaval, pero qué dices? <ríe> no sé, un apartado sonoro Me encanta, no solo ya la música Todo, efecto de sonido, todo Voces, doblaje están muy cuidado en ese aspecto, tío Es una cosa que se agradece mucho ¡Oh! Cuiden tanto eso Y bueno, pues ya está, pues... pues... vamos a ir pasando al 2, ¿no? Pues sí, porque está calentito el 2, ¿eh? Lo tenemos calentito está muy caliente... Bueno, pues ya estamos aquí Y me acaba de llegar Como os habréis podido Os habéis dado cuenta Gato no está en este programa Tenía no está, ¿no? Tenía reunión Con unos amigos Y me ha mandado un audio Y me ha dicho que lo ponga en directo ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Lo pongo? En exclusiva eh, ¿Me estás diciendo en exclusiva? En exclusiva, me, me, da miedo, exclusiva. Me, da miedo, me, me da miedo Me miedo Me, me da miedo. miedo Yo sé que ha quedado con Juanvi Y con Red de Topal <risa> Madre mía lo que puede salir Venga ponlo, ponlo Venga vale, va, eh. venga. lo pongo desde directo mayo, desde, desde el móvil, eh Venga Le doy, eh Este es un mensaje para el podcast eh, Visión de Confluencia Tenemos secuestrado a Gato Gatete Si queréis eh, la liberación Tenéis que pagar un rescate de 50 euros eh, Que lo podéis ingresar En la cuenta del banco eh, top, Ay, vale. ay que malo estoy pasando Pero que haya robado el, equipo, <risa> el no Madre mía. Oye, el gato no está disponible Se siente ni a qué no puede ser Ni cometer y secuestrar, venda que hacer Joder, Shagatis nace de chica, hasta no puedes hablar más Shagatis nace de 50 euros, que no me llames por mi nombre 50 euros, te llames por mi chica, mi nombre es Lasse Mi nombre es Lasse llamo Lasse Me llamo Lasse Aquí Wipeout La próxima, si no nos ingresan Los 50 euros La próxima vez os mandamos Una oreja de la Togateque Hasta que sí. vamos mandando bolsa, bolsas de pelo Bolsas de pelo, <risa> bolsas de pelo hasta que nos mandéis y los 50 Lo pasando mal, yo quería ir, pero lo estoy pasando mal Saca los chorizos de la parrilla, que se queman, que se queman <risa> ahí, ahí, ahí queda eso, hasta luego 50 euros, 50 euros Un sin contar Sin marcar <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ah, Que bueno <risa> Impresionante Que bueno, que cabrones <risa> No lo no han secuestrado a Gato No ¿Sí? lo han secuestrado, no, no han secuestrado. Olía, olía a parrilla, ¿no? Un poco Sí, y Gato estaba pidiendo es? dinero también Él ¿eh? Sin sí, sí, sí. sí, no marcar estamos. El secuestro más raro de la historia No sé de dónde vamos a sacar 50 euros en billetes de 50, amigos. Pero a mí, a mí esa pose me sonaban un poco, ¿eh? de todos modos. Sí, ¿no? Sí, Láser, sí, Láser sí. y Whip Out, ¿no? Láser y, y Volumen, ¿no? Láser y Whip me parece mí que son son conocidos. Sí, sí no sí. sé. Me suena de algo el timbre ese. ¿no? Yo he no dicho no sé, que no había sé. quedado con Red y con Juanvi, pero no creo que sean ellos. No, ah. no tiene pinta, tiene pinta. yo, no, sé, no sé yo. No sé yo. <risa> Láser, tío. Láser, tío. Láser, tío. Láser, Láser. Para... <risa> <risa> bueno, si nos mandan muchas bolas, bolsas de pelo de... Invierno y oye... Se, siempre, se, te, se te corta nada. un poquito a Zip. Sí, pero bueno. Sí, siempre para, van bien. ¿Para que van bien. lo estabas diciendo? ¿no? Lo, que, ¿Sí? lo que estábamos diciendo en el especial. Yo creo que cada vez que se le corte a Zip, decimos algo. Ahora se me corta y antes no. Trabuco, por ejemplo. Se te lleva cortando todo el programa. Sí, hombre. Sí, pero en menor medida. Sí. Ahora se te corta un poquito más. A ver, vamos a establecer unos parámetros. Cada vez que se te corte decimos trabuco. Vale, así yo por lo menos me entero, se ha cortado. Vale. Trabuco. Pegada para, para adelante. Vale, Destinidos. Destinidos, chicos, estamos ahí ya atándolo todo. Hombre, Destinidos, ¿qué llevamos? ¿Salió cuándo? la semana, ¿no? El miércoles hace una semana y media. Sí, pues nada, es que llevamos súper poco De hecho, yo mira por... Trabuco Trabuquito, rico Trabuquito. Joder Trabuquito, nah. señor Pues eso, que no me he terminado caso aún y que Llevo 270 de luz, creo 270, bueno El máximo es 300 Creo que sí eh... 300 o 290 no te... No lo tengo claro Será 300, ¿no? 290. Es que el año pasado, bueno, el, el Destiny 1 eran como muy, cifras así, tío. Mira, de hecho, eh, el nivel difícil de los enemigos era 320 de luz, el máximo. Yo creo que, o sea, hay un caso el ocaso de este año, el ocaso heroico es 300. Uh -huh. O sea, supongo que tienes que ser algo más, no sé. Bueno, ni idea, total que intento subir, porque necesito el casos ya, ya ayer lo intentamos los ocasos han cambiado lo intentamos y nos dieron un poquito para el pelo luego sí que es verdad que se fue zip que fue el cáncer por eso no lo hicimos y nos salió a frana a frana a mí a la primera y a richard de guardianes salía líder yo en todo los, en matanza pero pero sí. bueno vale destinos que tenemos en destinos tenemos a gol gol gol el nivel máximo es 300 gol Vale, como malo maloso Gaul. Luis, visto a Tos... Gaul. Tos... <risa> el ciclista, el, el, el, el, que ciclista. Ti, el que tiró al ciclista, la vuelta al ciclista. Sí, porque tiene fuerza de medida también en la voz. Pegolita también sí. una una personalidad muy fuerte. Vale, que Gaul es el comandante de la Legión Roja. Wow. Qué guerra Gaul, qué qué qué pasan de este cómo empieza? Aquí aquí vamos a, a hacer una o sea, voy a preguntar, ¿spoileamos o no spoileamos? Hablamos de lo que se vio en la beta. Vamos Hombre, a ver, hay que la, historia... la beta. Yo pienso que la historia se la ha pasado todo Cristo ya. Mm, no sé, Cristian, yo ahí Bueno, chicos. Yo, yo ah. cosas, pero intentar es Yo explicaría lo que vimos en la bueno, beta, vale. que lo que vemos en la beta ya te deja muy claro quién es quién es la, la Legión Roja y lo sí. que quieren. Y por vale, me, parece bien, bien. me parece bien. ¿No? Raúl, ¿tú mm. que dices? Sí, me parece bien, me parece bien me parece perfectísimo Tú jugaste la beta, me parece también me cómodo Yo jugué la beta ¿no? en o sea, Play 4 y en PC sí, Por sí, eso, sí, sí. o sea, el que no ha jugado a La beta es porque no ha querido Es porque no quiere Exactamente Yo creo Sí, que... porque estuvo abierta dos días pero... Yo creo que si esta gente el podcast lo estará escuchando Gente que le interesa a Destiny Y si le interesa de a Destiny habrá jugado a la beta O, o le interesa a los semales ¿no, O le interesamos nosotros, los semales Juan ¿Tenemos? Julia, borracho Eso es, tenemos mucho público ahí en los semales Gato en un, en un calendario de esos chiquiticos que le chupas y le sale la picha Muy bien Esas cositas, es ¿eh? lo que le interesa a la gente Total Pon, le... pon cordura, Cristian No, pues eso eh, ¿Cómo empieza la historia de Destiny? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, bueno, lo que vemos es que están atacando Están atacando la torre, básicamente Trabuco, ¿eh, Cristian? Eh... Pues... <coughs> si quieras que ponga cordura y se me corta. <risa> Pongo cord... Y ya está. Sigue, sigue. No, mejor, eso no. Mejor eh. por meladura. Continúa, ¿Vale? continúa. <risa> no, pues eso, que... Atacan la tierra. Los caballos. Comandados, esta vez, por Goul. Con un trabuco. que ¿Sabéis que dobla Goul? <risa> Os lo he dicho ya, ¿no? El ciclista que empujó en la valla del Carrefour. El el ciclista no, el, el que lo empujó El que lo empujó de fuerza de medida Dvistosar Dvistosar <risa> <risa> <risa> Bueno, Gow lo que quiere es la luz del viajero, básicamente Y entra a matar, entra con todo a la tierra A la torre, a destruirla y a por todas De hecho lo consigue Y secuestra al orador Porque cree que el orador tiene la facultad O el poder de hablar y comunicarse con el viajero Y él quiere obtener la luz del viajero pero la quiero tener en bien de manera legal, es que con... vamos a decir, no por la fuerza. Convertirse en un guardián. Sí, bueno, un guardián no por porque digamos que es lo que más odia a él son los guardianes, ¿no? Igual no, quiere pero... convertirse en el dios. Quiere un, ser un guardián para ser inmortal, eso lo dice. Sí, bueno, pero él lo, él lo dice más como que quiere ser un dios, ¿no? El dios. No habla, mm. yo creo que de guardianes no habla, como que quiero ser un guardián. ¿no? pienso yo, vamos él siempre hace referencia a eso a Dios si, sí, él quiere ser un Dios y bueno, no no voy a decir nada porque, bueno no, no digo nada bueno, total que eso la tú apareces allí en la torre eh, en hecha... la torre durante que habíamos estado durante tres años en esa torre y la vemos destruida ¿no, Cristian? sí, sale el espectro eh, muy afectado ¿no? el pobrecico el... no, primero no bueno no, no. Primero ¿Qué? es el ataque Sí, pero está acojonado bueno, claro, Y si luego aparecemos espectro... nosotros Claro ¿No? A ver, no, no no... En el ataque no está roto Yo he dicho que está roto, he dicho que está triste Porque están destruyendo sí, la claro, torre claro, claro. Y está él con la voz así apresatumbrada Y tal y está muy apagadillo El pobre espectro cuando salimos no sí, sí, sí. hmm. Que sí. dice ahí nuestro hogar No sé qué sí. Total que nos jode en el hogar Entonces después del prólogo que muchos habrán jugado en la beta eh, de... Intentas un poco parar ese ataque Vas Por todos los lugares donde antes ibas en el Destiny 1, en la torre y tal Vemos lo que y era está... la torre antes Pero ahora la vemos desde el punto de vista de que todo está ardiendo, destruido Sí, hecho un cristo, está todo hecho un cristo uh -huh. Y nada, eh... la cosa acaba mal, acaba mal porque... Digamos que nos como, como diría como que nos nos derecha nos quitan las derechas nos expulsan a la tierra nos tiran hacia abajo básicamente. No, nos quitan nos la, quitan luz. la luz, nos quitan la luz nos quitan la luz no vemos nada y nos caemos total y un poquito ahí es cuando empieza lo que donde acaba la beta y empieza lo que es definidos ya que es pues tú intent el intentar renacer como guardianes otra vez. Exacto, intenta recuperar la luz, no sabes dónde está Zabala, no sabes dónde está Ikora, no sabe dónde está la gente nadie. que antes estaba en la torre. Exacto, nadie todos han huido de otros planetas o... o bueno, en comunicación total no, nadie... No, no, y... no tenemos un sitio como la torre para reunirnos todos, que creo que eso salió en la beta, llegó a salir la villa. Llegó la... a salir pero una hora o algo así. Bueno, pues como estuvo en la beta Lo vamos a comentar que el, el punto de unión entre entre guardianes es la villa Que es una granja, un pueblecito de montaña uh -huh. Sí eh, Como No, sí, como un puesto de diría Bueno, el el, nuestro guardian Emprende un viaje de Intentando renacer Y él va siguiendo unas señales ¿no? Que se le muestran ahí y consigue llegar a ese lugar, a la villa, guiado por alguien, alguien que, que lo ha visto, alguien es un personaje bueno, un NPC bueno y le lleva a la villa, a la villa donde quedan pues los más, los últimos guardianes, vamos a decir. Y él es el único o nosotros somos el único que ha conservado la luz. ¿Por qué? No. Hemos hombre, hemos recuperado la luz, ¿por qué? No, la recuperas después. ¿Cuándo? Cuando hacer la misión. Sí, encuentras un fragmento del viajero. ¿Es después más, de llegar a la villa? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. No me acordaba ya, tío. Sí, sí, sí, yo creo que sí, eh. Sí, sí, lo no, no sé. Sí. Muy, muy rápido. Raúl, no Raúl lo hizo ayer, que no nos... Yo juraría que la, la luz se la consigue después de llegar a la... A la... Esta, sí, a la... A la villa. Sí, sí, a la, sí, sí. Al pueblo. Ajá. Uh -huh. Pues, no, pues nada, sea, eso, sí, sí. Bueno, la cuestión es que somos los únicos que... Tra, trabuquito, la... Trabuquito, la... Trabuquito. Somos como la última esperanza para todos. Y ya está, básicamente eso es un poquito la, el principio de la historia. Y ahí nos ponemos, bueno, es como destino uno hasta que no acabemos el juego, no vamos a... a... O sea, hay que acabarse el juego y a partir de ahí... Todo lo que vamos a hablar ahora viene después de acabar el juego, pero no vamos a hacer spoilers, es una cosa que todo el mundo sabe que ha jugado de este ninguno, sabe todo lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Che, sí. el tema de patrullas, tema de raid, tema de asaltos, eh tema de equiparse, lo que es el, lo que es el high end del juego. Exacto. Uh -huh. sí. Que eso antes en el 1 lo tenías a medida que ibas avanzando y ahora lo tienes al final. Es una manera de alargarte un poquito la historia ¿no? como lo de no poder ir con el colibrí durante toda la historia <risa> eso bueno. ¿eh? es una putada hay algunas misiones que te tienes que ir lejos si, y... eh, eh, sí si, sí, sí. echas de menos el colibrí en bastantes ocasiones pero eso es una, una ¿sabes? ¿es para alargar innecesariamente no, es que o...? no, Yo pero también es. también viene con la historia ¿eh? Porque si está todo recomponiéndose, pues es fácil que no lo tengas. Pero bueno, tú ya tienes luz. Hay un momento... no A ver... Eh... Sí, pero la luz no te da el... Sí, porque lo saca el espectro el colibrí. Claro. Quizá claro. quizá habría estado bien cuando te dan el colibrí, vale que te lo dan en un momento, cuando acabas, mm. eh, que, que le hubiesen dado algo de importancia. ¿no? Exacto. Mision... exacto. Que, ya que has metido un montón de misiones luego después de que el juego acaba... Y digamos, eh, las misiones de después, pues si tienen un personaje principal, eh, tal, eh, pues coño, mete una misión, una cadena de misiones, una nada eh, una hora, media hora, y sí me mira. y hazme conseguir un colibrí como Dios manda, márcatelo, o sea, hazlo épico. Yo, a mí yo eso sí que lo he echado un pelín de menos. Igual que no he echado de menos el colibrí durante el juego, porque co quizá como fui tan a piñón no lo he echado de menos, sí que he echado de menos de repente es como, mira, punto, me ha tienes... Sí, es verdad, le, le pasan pues por esto Pues ya pasan está Yo ahí sí que le, no sé, lo pensé allí y joder, una misión, una cadena de cuatro o cinco misiones con un jefe final y un colibrí, aunque luego ese sea solo para entregarlo a, a, a la base, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero algo que diga, joder, es que colibrí es importante, yo que sé, es una cosa importante del es juego que Nosotros nos movíamos que... con colibrí para ir de aquí claro. a 10 metros Claro, es que no le han dado la importancia y yo creo que, que se me decía si más, ¿eh? no, es, no es una queja, es un comentario. Yo lo veo como un poco de, sí. de, de alargar innecesariamente una misión. No sé. Eh, bueno, al final de cabo bueno creo que sea tanto. La creo que, como dice Juan, tiene sentido que no tengas colibri, pero cuando ya recuperas la luz sí que tiene sentido que lo vuelvas a recuperar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que dice Ragulis también es verdad, que necesitas necesita una misión especial para que te den el colibrí de vuelta. El colibrí es mítico, tío. El este... sido no. la hostia, tío. sido sí, hostia? Sí, sí. sí, porque así. lo estás echando de menos durante toda la partida. Y cuando llegas a la al fron, bueno, no hacer mucho que, llegas a la base, digamos, eh uh -huh. definitiva, eh, y empiezas a descubrir los NPCs y tal, eh, yo estaba esper... yo estaba deseando descubrir un NPC que me dijese, "Mira, inicia una misión para ta... y de repente ves que no, que simplemente pues lo recibes está y pues, está ahí. Sí, sí. Uh -huh. Pues sí, y por cierto, hemos no hemos comentado la... Trabuquito, Rico. ¿Trabuquito? No hemos comentado la y trabuquito. No hemos comentado las las carreras de colibris. Sí, eso eso es verdad. Me ha venido a la cabeza ahora porque es que nosotros vinimos del 1, casi que de hacer carreras de colibris. Sí, ¿eh? uh -huh. estaban guays. Y son eventos eh, que van poniéndolos así también en ocasiones especiales como Halloween, ¿no? Ojito, sí, que ahora en Halloween, en Navidad, el Día de los Enamorados también, por ejemplo, siempre ah, Bungee hace cositas así. Grande, eso es cuidar un juego. ¿eh? ¿Os acordáis juego? de entrar a la torre en Halloween? Sí, tío, era sí. brutal. Era que estaba brutal, con, no, las, con las calabazas, con, vela. con velas... Y tú te podías disfrazar de Halloween. De jacolito, o sea, jacolito. Jacolito. <risa> los jacolitos. Increíble, tío. Te podía disfrazar de crota, sí. de ateón, del orador, no sé, sí. del orador, una calabaza. Claro, Cuando quizá... se ocurran esos eventos, mola mucho, la verdad. Raúl, quizá nosotros hemos echado el colibrí de menos por eso, porque es que veníamos de las carreras. Veníamos, o sea, lo teníamos tan... Yo es que iba a colibrí a comprar el pan, ¿sabes? Sí, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Yo igual quiero decir como estaba tan empeñado en subirlo y y, y a mí la la historia me está, me gustó bastante, no o sea, lo, lo, lo reconozco, me gustó mucho más de lo que me esperaba. Eh, quizás como que bueno, pues vale, pues no tengo colibrí, pues pues nada, me lo darás al final y así es. Sí, ahora, ahora que dices que te gusta la historia, para mí la historia es mejor que la del 1 Bastante mejor. Sí, sin duda, sin duda. Sin sí, duda, mejor, y mejor explicada. ¿eh? Y más larga, mejor Exactamente. explicada. Exactamente. Y Más larga porque no. tienes que ir a patas ¿Sí? a todos lados sí. me Mejor contada, eso es eh, juan tío, Mejor contada, más cuidada eh, Bueno, también tiene un toque de, tiene un toque... Yo me he reído muchísimo Con la mierda de, de, del modo historia eh. Hostia, el Kaide, tío Me he reído muchísimo, muchísimo. Me, tengo, ha gustado, me ha gustado Tengo mucho. un par de capturas de Kaide con, con una gallina Que algún día lo pondré <risa> Sí, la, la escena la gallina de Kaide Sí, sí, sí, sí, eso sí. Es muy, muy bueno Y te presenta mejor a todos los, los NPCs, de, o sea, lo que son los de la vanguardia. Porque en el 1, Zabala estaba ahí, tampoco sabía bien bien quién era. Y aquí sí que te presenta a todos. Te presenta a Ikora, que te en una misión es esencial, te da una serie de cosas. Zabala, lo ves luchando en la torre súper épico. No sé, sea, aquí sí, sí que te presenta bien a los... A sí, le da la, la importancia que se merece yo creo lo, del... lo que en el uno no tiene Se lo dan en el 2 y muy bien además Tú en el 1 veías allí a 3 en una mesa Y decías vale. Y no sabías nada de ellos no claro. sabías nada Casi claro. nada de ellos Y aquí sí que te los presenta muy bien uh -huh. Pues sí Entonces ya bueno, Por no contar más de la historia Pues básicamente si quieres podemos Seguir con ¿Cómo se hacen ahora los eventos? Bueno, primero tengo por aquí, apuntado, tengo aquí apuntado en mi cuaderno que he hecho este mediodía, Abuela Pluma, como te comentaba sí, antes. Abuela Pluma, qué bonito. Con, con unas gafas, un monóculo. Ajá. Me, tengo aquí los planetas. y En el Destiny 1 teníamos la Luna, teníamos Marte, teníamos Venus. Trabuco. ¿Trabuco? La Tierra. <ríe> <ríe> un poco, sí. La Tierra y luego teníamos aquella la nave aquella, ¿no? Teníamos el Ocorazado y Arrecife también Y Arrecife Pues aquí tenemos la Tierra con la zona muerta europea uh -huh. Tenemos Titán, que es un mundo... Es, es, es un mar gigante, ¿no? Titán, sí Sí, básicamente es todo mar Tenemos Nessus ¿Nessus? ¿Nessus? ¡Nessus! Nessus. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Sí. Es ¡Brutal! ¿Es muy No Man's Sky? Sí, sí, sí, sí Procederado sí. Sí, eso sí, eso es sí, ese que se vio en, en la beta eh, sí, el, sí, asa sí. el asalto era en Nessus creo, sí mm. y tenemos Io Io, grande Io. Io que es el último planeta por el que pasó el viajero dicen en la vida real se dice que se es, que es el único planeta que podría contener algo de vida en los mongelados ah, mm. ahí lo dejo como dato es Io no Pero Io, I.O. está? I.O. no, Io, congelado Io, es. I.O. No, Io es Europa, Io congelado. Puta, I.O. puta. I.O. puta. Pero yo ¿Dónde está? ¿O sea, existe I.O.? Sí. Hombre, claro que existe. ¿Es una luna de Saturno? Si ¿Son no lunas? ¿Nesús es una luna también? Sí, son todo lunas. ¿Una es la de Saturno? Saturno. No, ne Nesús creo que es. I.O. es un satélite. No, no sé. Nesús creo que es... I.O. es una luna de Júpiter, chicos. Muy bien, de Júpiter, eso es. Exacto. Exacto. Vale, pues esos son los cuatro planetas, ¿no? Cuatro planetas son. Eh, a ver, a ver, Io, quizás la Tierra, Mesos y la Tierra. Y luego está la zona de la Raith, que no sabemos muy bien dónde no, ubicarla. No hemos yo no he entrado en la Raith, no yo tampoco he entrado. Nos hubiera gustado y entrar. Creo, a ver, creo que ya está. Bueno, es la órbita de Nesu, ¿no? Es lo de la RAI, Lo ¿no? que decís. ¿No? Eh, sí. A ver, espera. ¿No sí, la es la órbita de Nesu. La órbita de Nesu, vale. Sí, sí. No hay más planetas, no hay más, de momento. luego, claro. luego el icono del crisol es. y... Pero sí que es verdad que son unos planetas súper grandes, o sea... Los mapas me parecen eh, como el doble de grandes que en Destiny 1. Uh -huh. Así, sin más. Con la, con la novedad de que ahora podemos hacer viaje rápido Wow, que necesario eso, era eso, tío. Eso está muy bien. Sí. Y, y con, la no es. con la novedad de que antes para ir a algún planeta tenías que ir a la órbita y luego de la órbita te ibas a otro sitio y ahora directamente esté donde estés puedes viajar sin pasar por la órbita, si no me equivoco. No, no, si, sí, sí, sí. estás en ESU, por ejemplo, pulsas el botón central, el, el, el, táctil. el, el táctil, lo dejas pulsado y te vas al planeta, Y tienes unos puntos, además, en cada en cada zona tienes diferentes puntos donde puedes aterrizar. O sea que Exacto. Está muy, muy, muy bien. A ver, el típico tiempo de carga este sigue estando, vale, de tus 15-20 a segundos te los comes tranquilamente, pero bueno, no tienes que estar saliendo, entrando, no sé qué. Sí, pero antes algo... tenías que ir a la órbita, y de la órbita tenías que irte al planeta, ahora ya te saltas ese paso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y te vas al punto del planeta que quieres, porque ahora sí que es verdad que cuando... Cuando miramos en el mapa un planeta, vemos los eventos, que son súper importantes. Es. Entonces tú ya te vas a la zona del planeta donde ves que hay un evento en curso. Y ya te puedes ir ahí directamente. Que antes no salían los eventos. Eh, los tenías que encontrar, como aquel que dice... Oh, había qué, una adiós". página, ¿no? Había una aplicación sí, sí, sí. de móvil. Había una aplicación hacía, que sí. te, te decía sí. dónde sí. estaban. Sí, sí, Destiny Evans o algo así, creo sí. que sí. Pero no funcionaba. Muchas veces fallaban. A mí me había ido bien, ¿eh? No, a alguna, algunas le colaba, la verdad. Sí. Bueno, pero pero eso significa que eh, al final han escuchado también un poco la comunidad o han visto las cosas eh, que hicieron, entre comillas, mal e intentó cambiarlas. Eso está guay también. sí, eso, sí. Está, eso es genial, porque la gente pedía mucho. Y el cambio de los clanes... ¡guau! Sí, lo de los clanes. Juan, explícate tú que eres fundador eh, emérito de, de, de, del clan. Es. Ah, ahora uh -huh. sí, el, el que me... Sí, pero no fundé yo, sí. Tú más ascendido, pero yo tú el fundador. El tema de los clanes es, es que puede ser clan o grupo. Hay dos tipos. Y los grupos son para poder hacer clanes con más gente. Con, con, con más gente, pero a ver, cómo me explico. Si tú eres un grupo, puedes meter varios grupos en un clan. Y si eres un clan, entra la gente que ser el clan mismamente diferencia entre misman... grupo y clan ¿un grupo tiene los beneficios de un clan? no vale, vale. ¿y los beneficios de un clan son? son pues las fiscales fiscales. fiscales, sí como un toro picando los... al clan, eh <risa> al hacer los los eventos engramos para todo el, para todo el clan Y luego, según el nivel del clan, tienes una... Porque el clan ahora tiene niveles. Empezamos con nivel 0 y podemos subir hasta el nivel 4 nivel 5, ¿verdad? Nivel 4. Y cada nivel nos bonifica ah, a, a todos los del clan. Sí, exacto. exacto. Cada nivel tiene unos premios. Sí. Eh, el nivel 1 creo que es lo extra. En mm. vez de arte los típicos 15 o 20, pues te da 30, ¿sabes? Y no solo a ti, sino a todos los demás del clan. Ayer hicimos el sí. ocaso y a vosotros os dio algo por hacer eh, el ocaso yo. Sí, sí, sí. Yo no lo hice y tengo un engrama esperándome en Hawthorps, que es una NPC, vamos a dejarlo ahí. Y hay engramas para todos los de clan, o sea, somos ahora mismo 10 ¿15? 15. pues Y el ocaso lo hicieron tres pero los 15 tenemos ese. Ahí voy uh -huh. pues, esperándonos. Porque para... Por eso está muy bien. Eh, todos esos, esos beneficios, uh -huh. es, por ejemplo, tú entras al clan y si entras dos... Ya te, sí. ya te cuenta como clan Nosotros entramos con Richard de Guardianes Pero al ser yo y Frana De, de Destiny des, des, ¿Cómo es? ¿Destichni? Des des pues no, ya no es... sí. sí No, no, no, que, no ya, me... que ya os no digo de... No os preocupéis no, no, no significa nada, las mayúsculas que hay en Teach no significan nada eh, Nada Y eh, entonces cada, cada personaje aporta a la semana 5000 puntos, ¿verdad? Eso es, como sí, máximo. Como máximo. Y los aporta haciendo asaltos, eventos... Por la raid supongo que también tendremos otro beneficio por hacerla. Sí, hay, sí, hay sí, cuatro. Sí. Hay cuatro y es la raid, el crisol... El asalto. El asalto y el otro. Y el, los, la prueba a los nueve. Claro, ah, el, otro, el otro día, Cristian, que nos sacamos el rabo tuyo en crisol... Sí, fuimos a pasear, eh, no teníamos cinturón y decidimos sacarnos el rabo A esta gente también le dio cosas, lógicamente Sí, sí claro, claro, sí, sí. sí O sea que renta mucho, chicos, hacer un clan o meteros en un con, clan por cierto, eh, se, eh, con tu sobrino Alejandro, que quiero decir que es un pro Sí Es un pro total Es un pro, es un pro Es un pro de un chico, ah, serio, chico serio Y además claro, de un crack, pero es un pro en Destiny sí. Es un bueno, buen fichaje, ¿eh, Para el clan Sí, sí, guau Increíble. Se me ha olvidado decir que un clan se puede crear a partir de cuatro personas Ajá. Mínimo, ¿no? ¿Es un mínimo de 4? Sí eh, Cuando llegas a 4 puedes o hacer clan o, o quedarse en grupo Cuando son menos uh -huh. de 4 siempre es grupo uh -huh. Vale, pues eso para la, la gente que, que... Que os metáis en clanes, chicos Que es, hay muchos clanes eh, Ya sabéis dónde encontrarnos si os queréis meter o haceros un clan con amigos, porque renta mucho ahora el tema del clan. Sí, está muy premiado y está, creo que compensa. Sí. Y Juan, el tema de las, de las alianzas, ¿tú que más o menos lo tenías un poquito mirado? La alianza es que es cuando son grupos. Entonces tú para hacer una alianza tienes que ser dos o tres grupos y, y crear como un clan conjunto todos. Y o sea, se un, que... clan, perdona, ¿un clan no se puede aliar con otro clan? No. Vale. El que es el grupo con grupo. Uh -huh. Y entonces lo único que se queda pera con pera, grupo... manzana con manzana, ¿no? Ese es, como decía aquella. Entonces, la, lo único que se queda es dentro del del clan. Cada grupo tiene como un chat especial, creo uh -huh. ya está. El resto se une todo como como un clan normal. Yo pensaba que entre clanes ya creados en Entendí. la en la web de banji lo que estuve leyendo yo, no, no era Bueno, pues como estamos de reclutamiento, luego, antes de acabar el podcast, daremos el teléfono de Juan y si eso lo llamáis... <risa> le le podéis pedir una guitarra porque él hace guitarras, muy claro, chulas. Claro. Sí. Y, el, y el, aparte y le pedís el... pedí entrar en el club. Y os personaliza la guitarra por una pegatina a un espectro. <risa> <risa> el escudo, el escudo de visión de confluencia. Es claro, ahí en la maderita, quemadito claro, ahí. Sí. Vale, Qué los mola. clanes, va muy importante, es una de las novedades de este Destiny, que mola. A mí me gusta eso, de los clanes. A mí también, me parece un acierto total. Yo, porque fomentas ya no solo las escuadras de 3 o de 6, fomentas que en un clan haya 15, 20, 100 personas y El eso le da una habilidad y que no es lo mismo no, hacer una raid con desconocidos que hacerla en clan porque también te, te da algo más por hacerla en clan exacto, exacto lo una... dijo ayer Richard, ¿no? Sí. que había clanes de mil personas flipo no sí, sé pero si pero es que, para, que gente, una... para gente para gente especial que es tipo youtubers, quinta, eh. ¿eh? no lo sé ah, no, sé. Pero no pero lo, hay no hay lo sé, no sé él dijo que había unos que tenían un clan brutal grande hay un arma dijo... me parece que es una de las misiones que tenemos tú y yo pendientes, Cristian que ¿Mm? si tú la llevas puesta y yo también, me parece que por ser del mismo clan nos va sumando un por dos en daño. ¿El rey de las ratas? ¿El rey de las ratas o la Sturm? No sé cuál es, no sé cuál es. O sea, igual me equivoco también. Sé que te suma y no sé si es por el ser del mismo clan o estar en la misma patrulla. Sí, sí, sí. Hostia, pues... Muy interesante. De hecho, tenemos una misión pendiente, que es esa que te he dicho. Sí. Esa hay que hacerla. Eh. Sí, sí. Sí, porque ahora hay aventuras y eso empezó... En la segunda parte, en el segundo año de Destiny, ya empezaron con las aventuras para sacar las armas y tal. Y aquí hay muchas sí, aventuritas sí. de estas que te hacen hacer una serie de pasos y te dan sí. un arma excepcional. La verdad es que el juego, ya de entrada, eh, han aprendido las errores de los comienzos del Destiny 1. Yo que no he repetido una... ni una sola misión, Cristian. No, no, yo tampoco. Y no. se le ve con mucha vida al juego, tío. Mucha vida. Hay muchos recovecos en los mapas ahí de hecho hay mazmorras para investigar hay planos de tesoros hay Ahora, eventos un montón sectores perdidos que son lo sí. que tú dices, mazmorras para explorar y tenemos cofres del tesoro exacto y entonces me, por ejemplo que es una cosa que te, unos objetivos que te marca uh -huh. eh, son a veces explorar el sector perdido de tal planeta y y te dan, y te dan como premios extra ¿sabes? Sí, porque antes abriéndose el cofre en Destiny 1 teníamos una misión diaria, que era hacer una misión eh, de la historia, ¿no? Uh -huh, sí. Y aquí ahora tenemos las misiones diarias, son una por planeta. Que son mata 30 no sé qué, eh, roba una barracuda y tal. Y eso es la misión diaria. O sea, son hazañas. O sea, hazañas o... Bueno, no sé cómo llamarlo, Cristian. Eh, son desa -desafíos, desafíos, ¿no? Uh -huh. Desafíos en cada planeta que sacando el espectro te salen los desafíos de ese planeta... Y luego en el mapa estelar, dándole al L2, te salen lo, las hazañas. Y eso A se, se renueva cada día. Los desafíos son diarios. Exacto. Pasamos de una y, y, misión. Perdón, Dani, sí. un y y hay, ha hay hazañas en sí que te piden hacer X desafíos con eso. lo que estás haciendo al mismo tiempo dos recompensa, o dos, digamos, dos objetivos con sus dos recompensas diferentes sí. y eso está muy bien porque a ver, de una cosa, perdona, me he así de repente en la conversación en, en el tema. Una cosa que a mí me, me, me, me gusta mucho de ese tipo de juegos, ¿vale? Donde el PvE prima es que a mí me recompenses y, y que a mí jugar me valga para algo exacto Y es una cosa que yo, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver, me pasa con el, con, con el juego, con el Madden, con el juego de fútbol americano. Es un sí. juego que tú juegas solo contra la máquina y tienes 500 horas de juego y tienes tus recompensas. Entonces, me estás haciendo jugar para algo. Y eso es una cosa que yo agradezco un montón. Y yo, de hecho, es que lo estoy viendo justo ahora mismo. por eso eh, es, es todo eh, lo contrario que Puck. Que puedes echarle e 100 horas Efectiva, Efectivamente <risa> pero, pero te engancha de, de otra forma sí. Entonces mola que tú haciendo o sea, que tú Te pides unos objetivos y que esos objetivos Te den una recompensas y que encima esos objetivos Los puedas sumar a otros objetivos más sí. Simplemente eso, que a mí me, me gusta mucho Me, me, me atrae, me, me hace jugar Me hace decir a ver qué sí, hago sí. A ver qué pones mañana, mola, a ver qué tal Mola por eso, porque te, tú tienes una hazaña de crisol Por ejemplo, tienes que jugar tres a crisol Pero dentro de, eso, de esas hazañas de crisol Tienes esos desafíos que te dice, pues mata con arco, mata con... y eso que... Sí, bueno, o, o simplemente lo que tú dices, el, el ganar un crisol, que te dé tus tu, tu recompensas por ganar un crisol. ¿no? Sí, sí porque yo no me había metido en crisol mucho en Destiny 1, más que el estándar de hierro, ¿vale? Y aquí me he metido muchísimo, o sea, le he dado más horas, quizá. A mí me ha pasado un poco igual, que llevamos poco... En el crisol le he cogido un gustir sí. Porque aparte de lo que estáis diciendo Raúl Y es que te recompensa bastante, tío, por todo Y es un gustazo coger un engrama morado Y, y abrirlo, tío Sí, porque ahora los engramas morados A mí me ha caído alguno, pero no es lo normal que te caiga un morado No, no es lo normal, no, no es lo normal Pero caen Lo normal sí, es lo que dice Raúl, que te lo den por hacer caen. algo O sea, lo normal es que Eso te lo den por hacer algo es. Así es ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Hay una cosa que no me ha gustado a ver. Las armas. Cuéntalo. Las armas no. La forma de repartirlas ahora, ¿no? Exacto, sí. Raúl, yo no sé si tú te acordarás cómo estaban en el 1. Yo creo que... A ver, a ver si me acuerdo. Era la... Princ... O sea, la... Digamos, el sniper lo llevabas en el segundo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y luego el especial eran ¿eh? los cañones de pulso. No. O no. No, ¿O no? No, no, no, no, no. No, eran pues, lanzacohetes... Es, es, es. A ver... Por paso. A ver, el, contadme. Sí. Juan, yo te lo puedo explicar muy rápido. Lijaro. En todo shooter hay tres, tres armas, que son la primaria, ametralladora, pistola, secundaria, francotirador y escopeta, y la, el bazooka, digamos, o lanzamisiles. Esas son las tres armas que puedes llevar encima, ¿no? Uh -huh. Que son las que llevábamos en destino 1, en, en, la, en no, la primera tío. casilla, ¿no? Unas no cuantas más. Pero sí, sí no, pero, pero podíamos llevar eso, ¿no? En la primera casilla, pistolas sí. ametralladoras, Fusiles. segunda casilla francotiradores y, o escopeta y explorador sí, no voy a entrar en fusil de explorador porque en otro shooter no hay quizá un fusil de explorador vale. o no hay un fusil de pulsos vale. pero lo, lo básico en un shooter en un Call of Duty tú puedes llevar tres armas en un Call of Duty si no me equivoco si, sí, correcto el Puj, igual vale, principal, sí. secundaria y pesada y principal suele ser una ametralladora o una pistola secundaria suele ser un francotirador y pesada suele ser una ametralladora pesada o un lanzamisiles ¿no? uh -huh. pues eso es lo que teníamos en el 1 ahora le han dado la vuelta que es lo que a mí no me acaba de gustar porque Los... ahora la... en la pesada cuenta como el ¿No? la pes... la pesada ahora es cualquier arma que mate de un tiro Exacto Que con un cañón de mano también mataste sí. un tiro Es lo que no me acabo de aclarar Yo creo que es por el tipo de... No sé si por... El, lo han hecho la han dejado un poco lioso Yo no, no llego a verlo A alguna, algunas armas Vale, ahora en la primera casilla tenemos eh, Podemos tener eh, Fusil de pulsos Todo lo que sea daño cinético Que no tenga eh, daño elemental Que ¿Sí? eso... Sí. Antes tú podías tener todas las armas elementales, con daño elemental. Ahora no. Había pocas eh, de primarias, pero bueno... Sí, habían poquitas. Habían poquitas. Bueno, tú te calzabas de primaria con un predestinador y reventabas, o con una mitoclasta, o con visión de confluencia, sí, que era de fuego. cuatro armas, creo que se podía hacer eso realmente. Sí, pero bueno, Estaban te daban... En esas, esas dos, una quedaba crota y poco más. Sí, por ahí. Bueno, pues una regimen pues regime suros. No, de... Eso, no, sur, no. Sur, Sí, sí, sí. Claro, claro. O sea, antes claro, como sur, primaria podías Entonces podías hacerte primaria, pero La sura no, no era de fuego? No, me equivoco. No, la sura no tenía daño elemental. Ah, vale. Bueno, la bueno, pero, sí. bueno, eran pocas, es verdad que eran pocas, eran tres o Pero tú o sea, puedes hacerte no. una build con todas las con todos los daños. Sí, sí. Ahora no. Ahora sí, o sea, puedes hacerlo con tu especial eléctrica y mm -hmm. luego compensar con la secundaria y la, la pesada con los otros dos, vacío y, y, y fuego. Pero que no me, no me acaba... Es acostumbrarse, lógicamente la gente que no ha jugado al 1 no, no le va a dar importancia, es lo que le comentaba Gato, que él no... Él no, él, no los, él no se da cuenta. ¿Trabuco? Claro. Trabuco, ah. Un poquito. Sí, a ver, lo bueno, por ejemplo, que hay ahora que, que hemos visto en algún arma ya, es que puedes elegir el daño lamentable eso está muy guay puedes cambiar con una serie de modificadores el daño sí, sí. elemental si es de eléctrica la puedes pasar a vacío pero está muy bien porque joder en cierto caso que haga falta Chica, oye un trabuco ya. lo cambias y acabado <risa> no pero a mí lo, lo de las armas lo que me jode que yo ahora me he juntado con por ejemplo voy con dos fusiles de explorador sí. porque es lo más alto sí. que tengo Claro, y, lle y llevo de primaria pasa, un, un fusil un fusil cinético que no tiene daño elemental y de secundaria otro fusil de francotirador, o sea, no tengo Pero bueno, eso ya es problema mío y de lo que me hayan dado. Pero que a veces te lleva eso, a llevar dos cañones de bueno, mano, pa pasa mucho. A mí yo estaba en la campaña Mogadiscio de tiempo con dos cañones de mano. Es eso lo que no me acaba de, de gustar. Pero bueno, por ejemplo, ahora tengo la Mida de principal Y luego en la secundaria otro, otro fusil de explorador. O sea, tengo dos fusiles de explorador, lo que te pasa a ti. Y luego en la pesada, una de franco, creo. Yo voy igual, yo llevo la mida. Y, y, y acabo voy. con el dedo, tío. Que, claro. la, me... la mida y un fusil de explorador que tiene luciérnaga. Que aquí ya no se llama luciérnaga, me sí. parece. No, y es voy. otra cosa. Y voy, y voy con eso. Decir. Y voy con eso. Y es lo que no me acaba de convencer. No Pero sé. bueno, lo que tú dices, es acostumbrarse. Realmente la... Un drama, ¿no? No es tampoco. No. Pero es un drama. Hay una cosa muy chula, hablando de los modificadores, que tú puedes tener una armadura a 2.80 y le puedes meter un modificador y te sube a 2.83. Sí, es verdad. Todas estas verdad. cositas, que sepáis, no sé si otros mejor lo tienen, pero es muy, muy, muy, muy, muy, me voy a repetir, muy wow. O sea... Eh, en el WoW hace poco pues pusieron eso, que tú, lo, digamos, había unas, unas piezas que eran nivel máximo, pero tú podías, digamos, reforzarlas o mejorarlas por pues, 5 puntos o 10 puntos más. Sí, mm -hmm. bueno, en Destiny 1, al final de Destiny 1, quizá después del primer año, metieron las, lo de infundir armas. ¿Os acordáis? Sí, exacto. ¿Tú? Y sigue estando, de hecho. Exacto. Y eso lo han mantenido. eso Tú tenías un arma a 2,70 y te tocaba una a 2,75, pero no te gustaba. Le podías meter ese 2,75 al arma que te gustaba. Aquí eso lo han hecho. Y aparte de eso, Raúl, de tu poder infundir un pero... arma sobre otra, puedes meterle un modificador, que te da también esos puntos. Sí, sí, sí, sí. sí Tengo un mogollón. Vale, no, no tienes... no de, de, Tienes que tener lilas, tú tienes azules. Sin faltar tampoco, ¿eh? No te he dicho nada, pavo. No Mariela, Mariela Mariela, Aparte, a, hasta que no Cuidado estéis a 280 no, no empiezan a daros los moraditos que suben los 3 puntos yo tengo yo tengo algún morado ya ¿eh? no ¿Puedo, hacer, puedo hacer una noticia en directo ¿Puedo claro, hacerlo? Tío, ¿Me sí. dejáis? Sí, sí. Eh, son nivel 231 y me voy al crisol Venga, hasta luego Venga, pues, pero, pero está ah, Perdona, a lo caso No, no, no, que no estoy jugando que estoy No, bien. a lo caso no te vas ahí con 230 A lo vas? No te vas con 230 O caso, expire invertida, 230, me deja entrar ¿Me decís vosotros o, o cómo va el tema? Te deja entrar vale, Mira, vale, vale, vale. Vamos a hacer entra, una entra. cosa eh, Cuando acabemos el programa Nos vamos ¿Sí? a meter tú, yo y Cristian y, y vas a ver como que no en Locaso que está justo al lado de los asaltos. Sí. El ocaso espira invertida me deja entrar a partir de nivel sí, 236 sí que le deja. Sí, que, que, sí, que, sí. que dejarle sí le va a dejar, pero cómo lo pasaste tú ayer a 260 que llevas. Pues las pasé putas. Ah, pero putas no, vamos, de hecho no que claro. o no nos que tenemos que salir. Es que ahora el ocaso, el ocaso va por tiempo. eso es. Es otra de las novedades que no teníamos de Destiny 1, que tenemos, empezamos con 10 minutos y eh, tienes que hacer las cosas muy bien concentrado y luego te salen unos circulitos, ¿no? unos aros, Cristian? Sí, para ganar tiempo. Vale, pues. Eso es. te vas metiendo entre ellos y vas ganando segundos. ¿Pues qué hicimos entre nosotros? Dos. Ir a lo loco, ¿te acuerdas? si, sí, claro, no sabíamos si sí, entramos por primera vez ahí. Vale, pues tienes su estrategia. Cada vez que te metes en un aro te dan 30 segundos de tiempo. Uh -huh. Y durante de ocaso te van saliendo esos aros. Si no pasas por los aros no tienes tiempo pero es, es obligatorio pasar por todos porque hay un... es es obligatorio, Cristian, pasar por todos. Tela. Porque el ocaso empieza con 10 minutos y nosotros tardamos ayer en hacerlo 18. O sea, que digamos que si no pasas por todos eh, no tienes la bonusa, o no entras en tiempo, ¿no? Digamos creo sí. que, que te va haciendo eso es darte más chance, ¿no? Más bonificación de tiempo da 30 exacto. segundos por aro pasado o si sea, a lo mejor Hostia. tú pasas por un aro y se te activan el resto vale a lo mejor se te activan dos sí, sí sí sí sí sí sí vale os acordáis el, el ocaso que hay esta semana es el asalto de la beta si sí, os acordáis exacto. que había que pasar por una zona que había una excavadora sí. que va haciendo un agujero uh -huh. pues eso está está alturas. exacto por pues eso está lleno de aros ah, amigo o sea flipar Y te viene la excavadora, o sea, eh, haz cuenta, Raúl, si el, el tiempo son 10 minutos cuando empiezas el ocaso y nosotros lo acabamos en 18, ¿por cuántos aros sí, pasamos? pues por, por, por, por, por eh, 16. Vale, y a todo esto disparándote y movidas. Hostia, y, y es, con que pase uno ya vale, ¿no? Sí. Guardián. Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí, sí. ¿Y si pasan los tres o cuando pasas desaparece? No, no, cuando pasa desaparece, pasas, desaparece. Cuando pasas, Vale, vale, vale, en, vale el... Eso sí, me gusta más. en el ocaso de la semana pasada El tiempo te lo dabas matando Supongo que matando, matando amarillos o naranjas uh -huh. vale. y en O sea test, que eso va desap... cambiando al final A fin sí. y al cabo Puede uh -huh. ser que o un ocaso también. de otra semana No meta tiempo no. Son dos seguidos con tiempo, no sé Ya, ya, sí, pero bueno Y piensa que el desafío de eso tenemos es. ese desafío que tenemos del arma ese del no sé qué de las ratas, ¿te acuerdas? Sí. Eso va con tiempo del ocaso. O sea, tenemos que hacer el ocaso en locaso y que nos sobren cinco minutos. Hostia, vale, vale. Pues eso nada, tenemos que probarlo y no os digo que llevamos semana y media de juego. Llevamos. No, no, son cositas Estamos, que va muy ocurriendo muchas cosas. Pero sí que es verdad que es eso que ayer cuando probamos el locaso no hicimos ni la mitad. Y, y nos quedamos sin tiempo. es verdad. Sí, sí. Cuando lo hicimos bueno, con íbamos muy perdidos. No, íbamos muy perdidos. Cuando lo hicimos con Richard a la segunda vez que Claro, él, ya él ya sabía, ¿no? Él ya sabía y nos sobraron 3 minutos, lo acabamos y nos sobramos nos sobraron 3 minutos. Pero que es claro. eh, de 10 tiene... De los 10 nos sobraron 3 y tardamos 18. Ostras, pues hay una misión de un arma, que es el rey de rata, que tienes que asesorarte 5, ¿no? Tienen que sobrarte 5 para que te den el arma. Me <ríe> oh, ahí al dato. Uh -huh. Y Joder. el ocaso tiene modificadores, como ya hemos dicho en el 1, y en el de esta semana, por ejemplo, cada cada 2 o 3 minutos te cambia el daño. Eh, ahora sí. haces más daño con arco. Ahora haces más daño con vacío. Y claro, tienes que ir equipado y que tengas esas armas Y se nota muchísimo cuando eh, Quizá, Cristian, cuando hacías un ocaso eléctrico Se notaba, pero bueno Ahora sí, sí, ahora sí le metes con vacío Te los zumbas, o sea, a saco A saquísimo Pero claro, tienes pero que sí. tener un arma sí. preparada para cada momento Claro, claro, claro Pues uh -huh. nada, sí que darle caña ahí Ahora lo probamos Sin problema Ahora va a ver Raúl lo que es que le fue en el culazo sí. Al final será como todo, imagino que será Aprenderte las mecánicas ¿no? y, y... Claro, sí, bueno, porque pues para, sí. para este caso me hace falta un arma de fuego Y de hielo, o de vacío Y un arma de no sé qué Y al final pues te, te preparas, te vas y te lo, y te la marcas Bueno, es lo que hablábamos ¿no? Del de arma esta que le gustaba Juan, luz directa Que puedes, en, este, en Destiny 2 Puedes cambiarle el daño cuando quieras o, sí. Otra cosa que sea Un gran arma, como daño Pero sí que te hace el apaño en ese momento no, pero es una gran arma porque la necesitas y ya está no no juan si te estoy diciendo tienes razón o sea en este en este en este caso por ejemplo va de puta madre porque con ese arma tienes todos los daños y va cambiando claro, va, eh, claro. te, juan te acuerdas que eh, juan kristen que ponía una espira de fuego eh, no sé qué ponía abajo de eso es. decir y ya que decía sabías tú que tenías que darle con fuego a saco exacto o sea, pero tampoco te lo anuncia con aspavientos No, no, es una frasecita ahí el, el abajo. Uh -huh. Putre, ¿sabes? Uh -huh. Hay que estás fijándose, tío Es un poco locura, pero se ve un desafío mayor Porque luego al final, en ni uno Los ocasos hacían ya muy fáciles Yo me hacía o, o solo menos muy, muy rápidos, tío. Yo me los hacía solo Que tardaba ya, media hora pero me los hacía solo. Solo. Sí. sí, sí, sí Sí que pero es verdad bueno, gusta, que ahora, cuando matan a los tres No se acaba sí. la partida Continúas no tienes que empezar desde no, cero no ayer nos mataron a los tres a falta de tres tiros al, al boss y apa y aparecimos y seguía teniendo eh, la energía eso está bien eso está bien porque oh, si ya te lo has, has currado tiempo. con lo del tiempo y todo eh, ahí está bien vale que más ocasos asaltos estamos en lo mismo no hmm. que el uno Y pues poco más que añadir Bueno, tenemos las aventuras Que es un iconito naranja Las aventuras, cierto, las espadas, ¿no? Sí Clavadas en el suelo, sí, sí, sí. Tenemos Ajá. lo que antes en Destiny 1 eran las funciones <coughs> Que teníamos la órbita muerta que teníamos Guerra futura Guerra futura eh, no okay. Eso ya no está Eso ya no está Y no. ahora lo, lo que hay es una está, serie de... de... Dime, Juan es nueva monarquía Exacto, nueva monarquía es Eso ya no está, ahora lo que tenemos en cada planeta Tenemos un NPC Que completando Misiones, sí. patrullas en ese planeta Te da unas fichas Se las entregas y te dan Una engrama uh -huh. recomendable Abrir los engramas Morados en cuanto te los den Correcto Porque te los Porque dan no un... es como antes Exacto, te lo dan con un nivel de luz pre predefinido Eso imagino mira. que lo, hace, lo hacen para que para que la gente no no nos farmease a muerte ¿O, o por, qué, por qué motivo han cambiado eso? ¿no? Sí, eso debe de ser uno de los motivos Que al fin y al cabo tú te esperabas de estar de la luz a tope Y cuando la abrías aquello ya Me la acabó claro, yo, yo en el 1 me había juntado con, con 20 engramas morados hmm. Entonces me subí a tope sí, de luz mira, y los cobraba mira, eh. Ya ves en la, primera, en la primera expansión, antes de hacerla, la gente palmeó todos los engramas y se los guardó. Y cuando mm -hmm. subieron el nivel en la siguiente expansión... Eso lo hice yo, eso lo hice entonces yo. subían de nivel súper rápido. Eso lo hice yo. Sabiendo que iba a venir Por la nueva expansión, me, me guardaba los engramas. No. Uh -huh. Ah, pues muy bien, también quedas mejorado eso. ¿eh? Sí. Ahora te da un engrama y ya te dice a qué luz te lo va a dar. Excepto algún excepcional, me parece que he visto, ¿eh? que no tiene... que te lo da al momento que le des Eso está sí, bien está bien, a mí me gusta mucho ese cambio, ¿ves? Porque yo eso sí, no lo hice, no no fui tan, tan avispado y... y joder yo, Me jodí un poco yo ¿Y, ¿Y has comentado sobre las reputaciones, Dani? Las reputaciones, es lo que estaba diciendo, que es lo de subir las clases Lo, lo que era antes era subir las facciones que había tres facciones, ahora son la reputación de estos NPCs, que básicamente es lo mismo. Es. Estos NPCs nos dan armas y armaduras de su no de, de su clan, digamos, ¿no? De, sí, de su rango, bueno, no sé, bueno, su estilo, su en clase. Ne en, Nexus, en Nexus tenemos a una especie de robot que te va a dar unas armas y una armadura que no te va sí. a dar el que hay en la tierra, si subes de nivel. Exacto. vale o sea, nos podemos sacar la armadura de Nessus, la armadura que hay en la Tierra. Eso es lo que antes eran las facciones. Exacto. Y eso lo sacamos con fichas. Haciendo patrullas, como en el 1, la bueno, de matar a gente, de escanear. de Sí, o por ejemplo, eventos también te dan cofres. fichas. Eventos, cofres, sí, sí. Eh, materiales, ¿no? Materiales también te dan. Sí, sí, sí. sí. ¿El material ahora no se almacena en tu inventario? El inventario es un poquito diferente ahora, sí. Es que yo, por ejemplo, el eh, material que... Pues Nio, no, no, no lo he visto y almacenado. Sí, lo tienes almacenado, sí que lo tienes almacenado. ¿Pero está en otra pestaña, entonces? Está en otra pestaña. Hay tres, hay tres pestañas. Que están ah, es que el antes el estaba medio. como todo junto, ¿no? En vertical, sí. a la izquierda, tiene los engra sí. tienes engramas, tienes los shaders, ¿no? Sí. Sí, lo... sí los materiales. Sí. Los shaders, importante. Ah, pues. Importante. Los shaders. Los shaders ahora, que está muy bien, son individuales, es los decir, shaders, por piezas. Vamos a explicar a no, lo que es el shader. A mí me, me gusta eso, eh. Raúl, el shader, no. para el que no lo sepa. El shader. Ah, ¿qué es? Pues, eh, básicamente, es cambiar eh, a una pieza que tú tengas, que sea de arma o de cabeza, lo que sea. cambiarle digamos, la el color, cómo se ve, el aspecto visual. Vale. Entonces, Entonces el tema está en que lo sabes eh, antes eran permanentes, tú metías tú comprabas, comprabas un color, eh, rojo y blanco, se lo metías y lo tenías para siempre. Y ahora lo sabes, pues digamos que tienes eh, tú le metes eh, un, un color a la pechera y si quieres cambiarle otro pasado mañana otro color, pierdes el que has puesto hace dos días y el que está puesto uh -huh. ahora. Sí. y eso yo lo veo regular en el sentido de que eh, si yo consigo ese Saber mm, en una misión tiene que ser principal. Si el Saber me ha tocado en una caja de, de botín de las que pago con oro, de las que con dinero de, de real, con dinero del juego, factor, sí. no, dinero de mío físico, si yo compro de un dinero plata que se llama para comprar cajas. Vale, ah, tienes, eh, tienes razón, Los Saders, yo entiendo que esos sí que me salgan mejor, son más bonitos y tengan por pues eso. Creo que son 5 o 3 eh, mm -hmm. usos. Pero si yo consigo un Sader o me das un Sader por una misión o por un... por lo que sea, pero que lo que he conseguido yo, déjame que sea para mí para siempre. Yo, yo lo veo así, ¿eh? yo lo veo así. Pero bueno, si más sí que es verdad que la duración la duración del saber no, no me gusta tampoco pero y... lo que sí que me gusta es la individualidad que tú puedas vale. combinar ahí es donde yo quería ahí donde yo quería llegar que ahí eso Raúl quizá por haber jugado menos no se ha dado cuenta uh -huh. no cristian antes era un sad toda la armadura claro el antes el... era una combinación para todo lo que llevaba de armadura que estaba guay porque la hacían bien sabes diseñaban las armaduras muy bien pero ahora tú puedes ir combinando los hades que te dan los brazos con un shader el casco con otro el pecho con otro botas con otro entonces puedes crear cosas muy chulas y no solo ahí sino en el colibrí en, las naves en la nave y en las armas y en las armas también que eso es un detalle que... pero es verdad que la duración del shader por lo menos cuando quitas uno no debería desaparecer debería quedarse Exacto. ahora si te, si te están tocando un montón de shaders un buen número pues bueno igual te digo Y te la ayuda un poco que se gaste Hay sí, que ver un poco cómo está eso de Pues de looteado ahí claro, Raúl, es lo que tú dices te da, tú, A ti te dan tres shaders, ¿no? ¿Sí? Porque sí, has, has pagado es. con tu dinero eso es. Entonces te pones un shader en los brazos Porque no es como antes Que tú antes te ponías uno Y te y te pintaba toda la armadura No, no, ahora te lo pinta por Ahora te parte. lo pinta por partes, claro, tres shaders eso, No te no. llega para, para no, la armadura entera para de, de, de, de, de, de, de, Se te queda cojo, claro. Yo una cosa que he hecho he hecho en falta también... No, si sí, sí, tres salves si sí te, de te, de te, de te de llega, ¿no? Sí. Tres salves sí, porque la, lo, digamos la, la, los pies eh, son pies y pantalones, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí. El es color, el color... Pie, de pecho, cabeza y guantes, son cuatro. Son cuatro. Claro. Ah, bueno. Entonces, sí, es verdad, sí, sí tienes razón, no te llega. claro Con tres te faltaría uno. Uh -huh. Una cosa que os he dicho de menos, por ejemplo, imagínate que me toca un arma, una cosa que además viene otra vez más y Raúl, vez, Raúl, un, un poquito de trabuquito, acércate al micro, porfa. ¿Trabuquito o qué? Ahora. Ahí. Vale. Ahí. Digo, una, una cosa que yo sí he falta, o he hecho de menos, mirando también como vienen del, de... han muchas cosas del WoW, han cogido muchas cosas del WoW, es eh, si yo cojo un arma a nivel 5, ¿vale? Que me gusta, como es, el eh, a nivel estético, ¿vale? Uh -huh. Una cosa que se llama transfiguraciones. En el WoW se llama transfiguraciones, no sé si sabéis lo que son. Y es básicamente que si yo tengo una espada, o un, en este caso una pistola, o escopeta de nivel 5. Y pero me gusta mucho el color, la forma, yo ese me puedo guardar ese arma, ¿vale? Uh -huh. En mi banco y utilizar, digamos, la, la, la forma física, la, la estética del arma, pero bueno, copiar. el poder de la otra. Efectivamente, eso es una cosa que a mí, porque hay armas de nivel 5 que son guapísimas. Pero guapísimas. ¿Y por qué no me de, me dan la opción de que yo sepa si me la guarde y pueda hacer una trash pues, porque evidentemente al final vamos a lo mismo? es mejor que te gastes 10 pavos en abrir un par de cajitas y casi no sabes. Bueno, aquí, aquí lo que puedes hacer es, claro. in, es infundir. Aquí Sí, conservas pero conserva la apariencia. Exacto, conserva la apariencia de la de más poder. Ancient Industrial Negativity, así que existe la configuración, ¿no? Pero tú, bueno, puedes infundir un azul que te guste mucho con una morada. No. no. Entonces, ah, bueno. Tienen que ser del mismo color o inferior, vale, ¿no? ¿ves? sí, sí, sí. Tú a una dorada le puedes meter una morada, pero a una morada no le puedes meter una morada A ver, hablo desde el punto de vista de... Desde el punto de vista de, de loco o enfermo o amante del tema, de eso de, de los colorcitos y tal. Que el, wow, me gustan mucho las articulaciones, ir viendo uh -huh. nada, no. y tal. Y eso, pues, igual lo he hecho un poco de menos. Yo he tenido un casco a nivel perdona Dani, a sí. nivel, creo que era nivel 8, nivel 9 que me tocó, un casco dorado amarillo, que era impresionante, o sea, impresionante te lo juro, era como una especie como de nebulosa eh, no sé, era increíble y ese casco, me, o sea ¿por qué no lo puedo tener yo a nivel máximo ir con mi casco a la raid? No, es he he tienes tiene razón, tienes razón o sea, siempre siempre lo, o sea, lo puedes hacer pero siempre vas a perder lo que tiene menos nivel Ah, ah, que si una pierde se dice No, no, no entonces, Sí, sí, lo pierdes, lo pierdes Entonces sí, sí, sí. peor todavía, claro peor todavía. No, no, Pero, o, bueno, sea, claro. o sea, no, no, no, no pierdes O sea, perdona, perdona, no pierde lo que tiene menos nivel Tú tienes un arma a 200 y te, y te gusta sus stats Y le puedes meter una de 275 ¿Vale? Eh, chicos, un inciso Que tenemos que despedir a Juan Que se nos va, que tiene un compromiso ¿No, Juan? Sí, tengo ya todo el mundo gritando <risa> como permiso Pues nada, tío, un placer bueno. Juan, juega más Juega más, folla sí. menos no, Hombre, folla, folla igual y juega más pero pues, igual. Pues, pues tira de cocaína Lo que puedas Sí, Eso siempre, es. cocaína siempre es buena compañía pero... ¿No otro gay, chicos? Co cocaína no. para ti, son para la familia Y eh... sí es perfecta Yo Eso creo que es. con los segundos sobra ya. <risa> Vale Bueno, Juan, un abrazo, tío. Habla. Nos vemos. Venga, Juan, un abrazo, tío. Un Juan, tío, un abrazo. Chao, chao. Eh, nada, eso es lo que estabais diciendo del el lo que si sí, lo que infundes lo pierdes, o sea, desaparece. Sí. sí lo que sí, te sí. quedas es lo, lo digamos, o sea, me gusta hacer una morada con un puntito más de luz. O sea, la infundes a la dorada, pero la, esa morada ya fuera la pierdes. Uh -huh. ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Las amarillas, pues no, no, no. las amarillas no las pierdes. Piezas amarillas que te den, siempre las puedes comprar. O sea, no comprar, las sí, las compras por fragmentos, me parece. Sí, sí. Las tienes en tu en la colección esa que ha salido ahora. Sí. Pero ah, la... amigo, amigo, vale, vale. O sea, la... es como no, tú algún no. de cromos, vamos a decir. Vale, ¿A ahora lo entiendo. Ah, vale. no puedes agrupar cuando yo quiera, Pero control. no pero no a dos. No, no, las amarillas, las amarillas. Sí, sí, lo es sí. amarillo. Yo el casco ese que te digo que lo, lo, lo desencanté, lo debo sí, sí, sí. desencantar, es amarillo. Lo tengo en mi colección, este casco. Si sí, lo has elegido lo has tenido en tu, en tu sí, inventario, sí. Mira, si lo has ahora en el, el inventario, lo verás. En es que ahora mismo estoy en, tengo el tiro en el móvil y no puedo. Lo mío en cinco minutos. Vale, entonces el pues un... eh, problema que no te lo va a dar al máximo de luz. Te lo vas te lo va a dar a 200. Eso es. Claro, luego tú búscate la vida y lo infundes. <susurra> ¿Entiendes, Raúl? Ok, ok, sí Te lo van a dar a 200, pues te coges un casco morado de 270, por ejemplo Y lo infundes y ya lo tienes a 270 Todo lo amarillo es recuperable Vale, vale, vale, perfecto Eso no lo sabía y ya me ha bueno. A ver, yo estoy muy verde, ¿eh? En el estilo Bueno, vale. y en el también Entonces esas cosas me, me vienen guay uh -huh. No, a nosotros también Hay cosas que aún nos escapan Bueno, el... verdes, verdes Nosotros no estáis precisamente porque, porque Como que se acabo Ahora, no de el 1, o sea, lo conocéis al, al milímetro. O sea, sí, vamos. sí que es verdad que en una semana que llevamos yo he subido a 283, o sea, he subido muy rápido. Mi colega Macabanas es bueno, colega y bueno, y colega del, del programa. Y, y miembro del clan, claro. Y miembro del clan ya tiene dos personajes a 280 y a 290. O sea, <risa> sí, claro, pero porque Bueno, tenemos... también Pero, bueno, para, en este caso, en este juego Más que para hacer eso, más que habilidad Te hace falta horas o sea, Y tú puedes tirarte, como yo me tiré ayer 10 horas jugando a Destiny para, sí. para subirte dos personajes Yo si ya me pongo hoy, mañana Y me subo a un segundo personaje, tardo mucho menos Seguro, pero seguro Exacto, pero también tenemos gente en el clan que lleva al mismo tiempo Jugando que nosotros, o sea, al 2, una semana Y está sí. a 2, 20 y quizá ha jugado Más que nosotros, pero a lo mejor no no Todavía o no controla lo del infundir o no controla lo de, lo de los engramas o, o ha, sí. ha perdido tiempo haciendo cosas que a lo mejor que, no le iban a dar. Exacto, el que no le, correcto, que no le rendían en ese momento. Sí, claro. yo se recomiendo que me, me lo dijo Frana y y David que chilo, se lo hace mucho, que me dijo tú haz la historia. Sí. Hazte todo, hombre, si ves un evento por ahí que va y te sale al lado y hay gente para hacerlo y, chale, uh -huh. pero si no tú tienes que hacer la historia, porque le estoy cuando tenía historia era el nivel 18 y medio y 19. Acércate al micro, Raúl. Y sí, cuando terminas la historia, eres nivel 18 o nivel 19. Entonces, realmente, en cuanto eh, entregas un par de misiones más, un par de desafíos más, eres nivel 10. Sin embargo, te puedes hacer tus cosas y hacer todo lo que hay que hay, De verdad, hay. es una barbaridad por cada mapa, la cantidad de eventos, desafíos... muchas cosas, muchas, eh, muchas. Todo muchas. lo que hay para hacer a tu rollo, y luego, aparte, todo lo que hay para hacer en grupo, es una barbaridad. Eh, eh, lo ves lleno el mapa y eso da una vidilla, tío. Sí, ves que no tienes que repetir. Eso da una verlo lleno. no Antes... En un mapa que tenías patrullas, o sea, en el mapa del uno tenías patrullas, ahora tienes aventuras. Mm. Tienes los mm. desafíos dentro del mapa. O sea, hay muchas cosas chulas. Exacto. Y pues, también tienes bosses que se van creando, ¿no? Porque exacto, yo por ejemplo, sí. acabo de hacer un desafío de hace un rato y de repente se me ha acabado ha aparecido un mega un blanco, o sea, blanco, enorme prioritario, enorme blanco prioritario, blanco prioritario. Y es como joder qué guapo. Esos eventos molan mucho también. Pues Mola. eso hay que matarlo y coger la ficha O sea, ahora coger, coger baúles O sea, buscar los, los cofres del tesoro Y matar a esa gente es prioritario Porque cada ficha te renta para subir La reputación del NPC De ese planeta Y ese, ese NPC sí. te va a dar en grama morado a nivel que tú estés Eso te iba a decir, sí. la, rep la reputación es la hostia Porque a mí me acaban de dar hace un rato 232 y 10 level, eh sí, sí, sí, sí, sí renta mucho Y hay un par de zonas en Nexus Que para subir están cojonudas brutales eh, en la meter fichas siempre se importa sí, meter fichas siempre en la vida siempre real sí. también también si podéis meter fichas y yo que sé que os queda yo que pensáis que decís eh, es que no podemos decir mucho más sin, no, la conclusión final de dios es que promete muchísimo ahora mismo Y Bungie se está portando muy bien al, me portando, al, eh? al menos a ver, bien, a ver, yo voy a romper una lanza O en contra, en vez de Porque es verdad Y no es por ser vinagre uh -huh. eh, Yo estoy un poco En la vertiente de que Si el juego te cuesta con la versión total completa 100 pavos Que son 100 pavos, eh Que no son 30 ni 40, son 100 huracos Y no sé yo El que le importe pagarlos Pero... <risa> Eh, que luego por lo visto hay contenido o va a salir contenido que va a ir aparte del Season Pass eso a mí me parece un poco meh ¿vale? sin más que yo si el juego me gusta y me lo he comprado en Play 4 me lo compré en PC Hombre, y, lo eh, voy a, lo, Raúl, y lo voy a reventar 100 pavos en la versión con los DLCs Claro, pero al final si quieres jugar el juego completo. No, sí, que... de pillar los DLCs, los DLCs son claro, esenciales. Es, sí. es. Yo con pero Macabanas es. hemos pillado la versión de 100 pavos. Porque Pero ojo, que es que este juego a señal los vale. Que y sí, y si claro. Lo cuidan la mitad que lo han cuidado, bestiñudos sobre todo eh, al final. Yo creo que que tenemos juego para, que, para, yo, mucho, para que, que yo no pago 70, a ver, 70 pavos que todos hay juegos bueno, ¿vale? Pero 70 pavos en un juego... Mira, el Uncharted 4 es buenísimo, ¿vale? Es un juegaco, Uncharted 4. ¿Qué costaba? ¿70 pavos? Sí, claro. ¿60? Sí, ¿69, imagino, en digital, en Yo me lo compré con Macabana. Nosotros lo compramos todo digital, con la cuenta compartida. ¿Qué le dimos? ¿Eh, ¿10 horas? ¿12 horas? ¿Qué es eso? Sí, creo que son 20 o por ahí. Bueno, sí, vale. Eh, igual me columpio. ¿20 o Pero 20? bueno, sí, sé sí, sí. que sé lo que quieres decir. Sí, sí, sí, vale. sí está claro. Si no, hablo... Del, del hecho de que, joder eh, no, no, no metas cosas fuera ya de... No, no, no, no. No metas, no, me, yo, no metas cajas donde es si yo pago más pasta me pueden salir mejores ítems ¿No? y no... Son, ah, no, eso no son, sí, Raúl, sí, sí sí A mí eso me, me, me echa atrás ah, no, no, no, no me echaba atrás porque lo voy a jugar igual, pero sí que digo joder. Lo del polvo de oh. plata eh, lo metieron en, en la última actualización al final. Al, al final. Mm. Vale, que sí que es verdad que subiendo, cada vez que subes un nivel por encima del 20 te van dando un engrama de Eververso, que es de ser el dinero, es, o sea, y al final te puedes sacar cosas eh, gratis sin pagar, porque yo tengo naves amarillas que me han dado ahí, tengo engramas de armas, tengo, o sea, que eso que tiene ahí te lo puede dar sin pagar, Ahora, eh, si tú quieres pagar, paga, lógicamente. Lo, lo que es en poder, o sea, lo que es el poder del arma, sí que lo puedes pagar más. Igual lo que no puedes conseguir es el diseño De ese Exacto. arma que es especial de Eververso, por ejemplo eh, lo, eh, Tú pagues más tú o yo, eh, vamos a estar los dos A 300, no porque tú hayas pagado más y si tengas más polvo de plata, vas a tener Más luz que yo Vale, vale, entonces entonces, entonces perfecto vamos, que, no, que, no, que no quiero meter yo No, tú no, vas a tener, no, no, a, pa, pagando a, a, Vas a tener a, a, más colorinchis, colorinchis movidos, Sí, sí no. podía decirse así Que, que, eh... que no vale Que, que no te quiere decir, Crisani, tú lo sabes Que lo consigas jugando no, no Así es Que no es el ejemplo de, del Rainbow Six, del Siege Que ahí sí que se consiguen Tú juegas a Siege, ¿no, Raúl? Sí, sí, sí, sí Y ahí sabes que hay que pagar Hay que pagar ¿Para qué? Eh, para, para los agentes para los sí. no lo sé, ¿eh? es que yo Bueno, a tus agentes lo puedes acabar comprando Pero yo me pero yo me saqué todos sin pagar un duro, como los de juego, o sea, eh... Claro, claro, claro, Tú los agentes del juego los puedes jugar a todos claro. eh sin gastar ni un solo duro. Es solo que, solo que tú en, en el Siege, por ejemplo, cuando compras un operador, sabes lo que compras y aquí es una lotería, cuando entregas un engrama es. ¿Cómo se llama, Cristian, los engramas esto brillantes? en lumino, Engrama Luminoso Engrama Luminoso no sabes lo que te va a tocar Del Eververso, pero eso vale dinero Lo que te van a dar vale dinero Es la diferencia que tú Es una lotería sí. y en el siegue Con tus puntos sabes que compras Al operador de Brasil Y al tal, ¿sabes? No, uh -huh. uh -huh. Sí Pero vamos, que aún así Destiny eh, eh, Pues eso no, Hay, que jugarlo. hay, hay que jugarlo Ya está, ya está eso es eh, Hay que sí, sí. dejarse llevar, disfrutar y jugar pues lo que lo que te lo que te haga, hay gente que jugará mucho PvP, gente que jugará pues si puede la Raids, gente que jugará, su subirá tres personajes y lo dejara un poco así a mitad Yo, pero... mi intención es sacarme los tres como en el 1 los tres a tope y y, y a vivir ¿no? Sí, sí, a, sí, vivir, sí. a vivir sí, esos días. Sí, sí, sí, sí. a Yo mí cuando... por ejemplo lo que a raíz un poco lo que es que un oh. juego que le estoy dando tanto me saqué del DLC te pago, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me están ampliando algo que estoy jugando un montón de horas. Entonces, joder. Eh, es, que, es que se la ha criticado mucho a Destiny porque se, se ve que estaban los DLCs eh, ya programados, coño. Sí. Pues claro sí, que están pero... programados. Como cualquier gran empresa, eh, planifica todo al milímetro mucho eh, vale. tiempo. Vale, pero... Tiempo pero Sí, Raúl, Raúl. Sí, igual vamos a sí, llegar sí, vamos a sí, llegar al es, mismo es, sitio, Raúl Está va. muy bien tener planificado un trabajo de seis meses, nueve meses y saber en qué idea va a tener digamos, tu idea principal ¿Sí? pero con esto estás dejando que si eh, algo sale mal, algo no gusta algo eh, se puede cambiar, no lo vas a poder cambiar porque ya tienes los DLCs hechos o sea, tú juego ya lo tienes hecho ¿sabes? Pero hablamos de que meten un historia Sí, eh trabajo, poquito. Cristian, lo que no puede ser repito, es que, que Cristian, tú has pagado 100 sí. euros por el juego, ¿no? Sí, no, yo no. Bueno, comprado me la... he comprado la versión normal de Amazon. Vale, yo me Game, com... yo me he comprado la de la digital con los DLCs, con la sí, ¿vale? Con sí, la cuenta compartida. Porque sí. si los dos hemos pagado por el juego, ¿por qué yo puedo ponerme a más nivel que tú de luz? Es que es eso, o sea, los DLCs no deberían de influir en la luz. A la que tú No te llegar. puedes poner a más nivel. Bueno sí, pero es para jugar una siguiente raid. La siguiente raid, esta nueva, requiere, vamos a poner, 400 de luz. Claro, pero eh, yo podré si, ponerme. Si tienes el DLC, claro. Y, claro, yo no, porque no voy a jugar esa raid. Bueno, pues tendrían que hacer algo que aunque tú Bás no juegues esa raid, raro. aunque tú no juegues esa raid, que tú te puedas poner al mismo nivel que los demás porque tú has pagado con el juego. ¿Para qué si no tienes la raid nueva? Ah, sí, te entiendo, sí. ¿No? Sí. Sí te entiendo tu postura, pero tú entiende la mía, o sea, eh, no sé. Eh, fue el, se le criticó mucho a Bungie eso el, el, el que uno fueran jugadores Sí, sí, no sé, criticó mucho y lo hacen muchos juegos. Muchísimos. O sea. Pues el Siege no, el Siege no lo hace, por ejemplo. No, Raúl, el, el Siege es una pasada. Yo estaba jugando, yo me saqué, bueno, no sé, estuve jugando mucho tiempo con Macabana y no pagamos, y nos acabamos todos los, los personajes. Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los personajes ahora que han sacado nuevos en el último parche de la semana pasada, eh, digamos, eh, en dinero real te cuesta siempre lo mismo, ¿vale? Pero en dinero del juego, pues de salida te cuestan una pasta vale, ya y no dentro miro, ¿no? de tres meses pues bajarán yo recuerdo que eran 50.000 juega... ¿no? 50.000 cada uno o 25.000 25.000 están 25, ahora de salida y luego, los, y luego los personajes normales te cuestan 2.000 el siguiente son 4.000 o sea es que realmente y, y la... vamos a lo mismo, la gente que juega estos juegos son para si lo quieres disfrutar el primer al 100% real es para jugar solo a este juego o este juego sí. principal y luego tener sí. pues, eso. otra cosa así con la que y con el Rainbow Six pasa igual, aparte de por exigencia en cuanto a gameplay y por, por por todo, por por juego, si tú ese juego le echas muchísimas horas, cuando llega la expansión te sobra el dinero. Vale, pues claro. Porque si yo tengo dinero para comprar un personaje y la gente que juega solo a Rainbow Six no es que lo tenga, es que se puede comprar 50 personajes Y aquí, pues eso, es lo que dijo que Dani quiere decir que eso no no no es, no es igual, ¿sabes? No la, la política de de Remox es mucho mejor que la de Activision, está, no nada. Sí, sí, claro, ver, Bueno, eh, eh... Activision es Bungie, o sea, Activision está con Bungie, ¿no? Sí, bueno. En este juego la, sí, sí. La, sí. La no, no Yo creo que Activision es la que creo, eh, la que dice, mira, esto va a ser así, sí, sí, así. Sí. la que ha puesto y, más pasta, mejor, Y así, ¿no? eso, es, eso es. Vale. Y Chicos, es el proceso creativo Pero sí. vamos, juega, quien, ¿eh? juega se está eh ¿no? Se está poniendo decir? muy serio esto Llevamos mucho rato sin decir mmm, cosas Pero pero es que es, es, es, Está bien también, Daniel sí. Se puede decir picha Pero también mola pero cuando, cuando pero he dicho cómo, yo picha? Por pues, favor pues Se puede decir picha, pero también se puede decir pene ¿No? Alguna vez Eso, también, eh, también. eso, eso, eso se lo dice mi mujer polla. Eso lo dice pues mi mujer, pone. a mi hijo No digas picha, di pene Di pene Pichita En catalán en, pichada, en catalán no, le dice penis Penis en catalán Penis Y en, y en latín Y en latín también, latín también? ¿Y ¿Y en, en inglés también Es penis, ¿no? Penis sí. y dick ¿Y en valenciano? Sí, en valenciano El rabo de todo Una altra cosa <ríe> <ríe> Vale, vamos a finiquitar El tema de Destiny 2 Yo creo que Dando en Sí, sí, sí Hasta donde hemos podido hablar mm -hmm. No queremos hacer spoiler ¿No? Eh, lo hemos dejado no. un poquito como ¿Cómo que no? no, que no queremos hacer spoiler te he dicho que no vale, vale y ya te ha la razón vale te <risa> <risa> <risa> eh. no voy a decir voy a hacer un cliffhanger brutal eh, el final es guapísimo ya está, ya está el final es lo más el épico final, creo que la primera misión vale, la, la, la historia mola mucho pero la, la primera misión hay cinco minutos la musiquita, ¿no? que entre la música entre entre lo, lo que ves entre lo que escuchas entre lo que sientes lo que te habla el, el, el robotito es como es como el espectro el final es muy muy épico la verdad para, para hacer al final una campaña de un juego de tiros está muy, sí, muy muchos mucho, la, sí, sí, la música del 2 si ya era de por sí una brutal me ha sorprendido mucho, ¿eh? En momentos de batalla de... ¡Jugando al Doom! ¡Jugando al Doom, tío, Acordaros... Sabes? Acordaros este año cuando veáis Masterchef. Eh, ya veréis cómo poner la <risa> música en el Vale. Eso, eso... Te <risa> y te <parece>? y, y <risa> Deportes 4, seguro. ¿no? Sí, sí, Saber, Deportes no, 4 hombre. también. Sí, sí, sí. Hombre. Vale. No sabes nada. Pues nada, recomendadísimo, ¿no, chicos? Sí, 100%. 100%. Sí, sí, sí. Pues... Igual, la... Igual, eh... Si vas a jugar en dos sitios, plan, piénsatelo. Vale. Ya no por por el dinero sino porque al final eh, si vas a echar horas en un juego como este y a los al mes y medio te vas a ir a PC como voy a hacer yo, igual tienes un poco el tiempo, pero bueno, eso ya A, a mí me está dando como. por culo que me compré la 1060 el miércoles pasado y no le he probado. Vaya amigo, vas a caer en el Destiny 2 en PC como Me cago la puta, tengo ahí la 1060 oh, que sí. todavía no la he calentado. Raúl, listo, sabes que te vas a quedar en nuestro clan. Sí. Yo, chicos, sabes que ahí está la crepa, tío. O sea, yo, chicos, ¿no? a ver, lo que no te digo yo que a lo mejor el contenido eh, igual que que intentado, de aquí a un mes y medio igual tenemos todo el contenido hecho. No, sí, no, pues, no, no, no, no, mes y medio sale, creo, sale... La, la raid puede ser. Sí, la, la raid, sí, sí, la raid sí. Una sí. raid puede diferente, bien fácil. Yo. A ver, yo sé que empecé el PC, el problema es juntarse con gente. Sí, está la retraso, pero al final la retraso sabemos todo cómo es. A las dos semanas la gente dejará de jugar. Entonces, Un saludito, evidentemente, Alan. Evidentemente, evidentemente, bueno, evidentemente, si quiero o sea, si quiero hacer contenido alto en, en PC, tengo que tener cinco personas con las que jugar mínimo. claro Y eso va a ser complicado. Y en PS4 sí. pues lo hay. Es la suerte que hay muchísima gente. Sí, quizás no la gente que juega PC es más cambiante, lógicamente. Y he de decir que la versión de PC, lo, lo que probé la beta de PC, Bueno, se ve espectacular se eh, se es espectacular es, y la fluidez es no hay muy bruta no tira, hay palabras. muy bruta, eh. y mira que es buena esto? perdón, mira que es buena la, la versión de PS4 o de Xbox que no la ha probado pero mira que son buenas y están bien eh, Ojo, optimizadas vosotros la probaste, la habéis probado con vuestras tarjetas tú tienes una 1060, ¿no, Cristian? Sí, como la tuya y, sí, sí. ¿Y tú tienes una 970, Raúl? 980 te 980. di Yo cuando la probé paso, yo, Os paso por la cara, pero vamos Cuando la probé, la probé con mi 660 de 2 GB ¿Vale? Y se y la probé a 1080 y a 60 FPS Si se veía de lujo O sea, sí, sí, sí, que sí, sí, está súper sí, sí, bien optimizada Perdón, 980, Raúl, ¿y qué es? O sea, es otra marca 9, o algo 980 Ti Pero es, es otra marca no existe, ¿no? 980 Ti no Pero en es envidia, ¿no? Claro la mía es 1060 Ti NVIDIA es sí. la que tenéis vosotros no, no, Venga, ¿Qué, no, es no. ¿Qué es Ti? No, la, te, te, la, Ti, no. a, ver, a ver, vamos a ver Todas las todas las gráficas Toda la, la, la gama alta de gráficas No sí, sé si es sí, mejor también sí, la, no. la gama baja sí. Pero sí. la 1080, 1080 Está la versión Ti ¿No? Vale. Que digamos es mejor O sea, mi gráfica tiene 6 GB eh, y, y creo que la 980 normal tiene 4 ¿no? la, la nuestra tiene 6 GB no. Me voy a meter en un charco ¿Vale? Pero, a, ver, a ver, a ver Creo pero, que tu, pero, tu pero, gráfica y la mía En cuanto a rendimiento Es exactamente bien. igual No, la nuestra es... Ten... Me voy a meter en un charco, ¿vale? La, tecnología... La nuestra el... es tecnología Pascal que nos... Sí, Pascal sí que... venga, venga, venga, venga, venga Pascual es más grande Entonces, pascal, entonces chicos grande. Yo eh, animo a los oyentes A que nos pongan por iVoox ¿Qué quiere decir? Tecnología Pascal y si sí, buscarlo en Google te parecía demasiado <risa> arriesgado, ¿no? Porque buscarlo en Google te parecía como muy atrevido, ¿no? Pero que yo creo que la tecnología Pascal, que es, ese era un médico, me parece, ¿no? El Ramón, era, Ramón y Pascal eh, o... El... <risa> era... Es más rápido Igual te confundes con Pasteur. Pasteur, no es el, el, el, el del yogur, ¿no? Sí. <risa> ¿Por qué no das, no das fin esto antes de que...? Ya he dicho que, me iba, he dicho que me iba a meter en un charco, Corta. por eso no. Corta. Pues después de esta cancioncita que nos ha puesto Juan, o no, porque no lo sabemos, eh, vamos a desvelaros el por qué está aquí Raúl, y por qué Raúl es el nuevo integrante de Visión de conferencia este esta nueva temporada, ¿no, Cristian? Sí, eh, nos ha pagado 50 euros, pero aparte es porque... Me dijiste 100. ¿Bien? ¿Bien? Ah, no, no, ¿A mí no no dijo eso? 100? No no, pero... no, no, no, no, no. no. Ojo, en, cuenta, en cuenta final, tío que la, que la 1060 Pascal Ha salido de algún lado <risa> Qué y, el, y me hace cuello y... de botella O sea que tenemos que fichar a otro <risa> Nada, uno que pague bien Y ya está, esto va así esto va así Pues nada, el motivo es porque Raulis nos va a presentar Una sección que se llama La calentada De Raulis Wow <laughs> préséntanos tu sección. Presenta. ¿Acás qué, acaso venido? venido? Bueno, a mí cuando con esta gente me, me, me llamó un día, me llamaron, me llamó, no, me llamó a mi representante y dije, <risa> se, se puso en contacto pues coné con la cartera de Raúl, y contado. Y me comentan, un saludito a la cartera de Raúl en Twitter. Dale a no, follow, no chicos. Sé. Yo sigo pensando que son estos hijos de puta, pero bueno. No, Dios, no. Ya, yo creo que yo No, no, no, no. no. no, no, no, no yo y mucha gente o sea, mucha gente más y yo seguimos pensando que sois soy pero bueno me comentaron que tenían una idea pues eh, a la gente que me conozca y a la gente que no pues si ya me conocéis yo tengo fama porque es fama de que me compro mucho juego gasto mucho en videojuegos está tampoco tanto ¿vale? a día de hoy llevo 652 euros en este año que yo haya que yo haya apuntado ¿vale? creo que me he puesto todo por encima de Philly. Y bueno, me comentaron que que quería hacer una sección tal donde bueno, pues yo recomendara un juego y vendiese en directo a, y os, os convenciese eh, convenciese, ¿no? Convenciera sí, de sí, compraros sí. un juego cada semana o cada cada programa uno. Entonces, bueno, pues la idea es que ha sido todo muy rápido, no he podido prepararme mucho, entonces, bueno, eh, voy a ir a lo fácil hoy esta semana como a hacer la primera, creo que me dejarán ir un poco a lo fácil y eh, esta no semana costumbres. No, no, no, no, yo prometo hacer, esto va a ser eh, vamos, de lo mejorito del programa no, en serio eh, voy a recomendar un juego y voy a recomendar una oferta del de fin de semana ¿vale? como creo que el siempre lo vamos a grabar los domingos ¿no? si no sí. cambia nada Felicita, sí. en los días que yo que yo esté tal, pues... Eh... sí si sí, tú no estás, no grabamos claro. no hombre, fiero que si yo no, no sé que trabaje ¿no? y no pueda estar hijo de puta Pues la idea es meter eh, eso compañeros venderos un juego vale que hablaros de un juego y venderlo y luego hablaros de una oferta que también creo considero que es buena y que podéis gastar la pasta en un juego así porque merecerá. ese juego no tiene por qué ser novedad ni tiene que ser no no no no no no, no de, de hecho de hecho no hay muchos que no van a ser novedad ya lo vais a ver entonces eh, lo primero si estás en paro eh, tienes algún tipo de problema o adicción con con, con, con los, los gastos o tienes una familia que mantener? No me escuches, ¿vale? Múterate corta, y, corta aquí, corta, literalmente corta, ¿vale? No no hasta aquí ya puedes dejar de escuchar el programa. Y si no, pues nada, vamos al lío. Este día y esta semana lo que voy a recomendar y lo que voy a que quiero que compréis todos los que no tenéis comprado. Nosotros, es... Raúl, deja, deja claro un momento, perdona que te, te interrumpa. Nosotros no sabemos qué juego nos vas a traer cada semana. No, no sabemos nada, es cierto, no cierto, nada, cierto, ¿vale? ¿vale? Eso no, que quede cierto, claro cierto. Y, y entonces Nos vas a convencer primero a nosotros Y después a los oyentes eso es Esta semana lo tengo muy fácil No tengo que convencer a nadie nada porque las, los números Hablan por sí solos y me he ido un poquito al, al, al me, me he tumbado en la maca Y me he dejado llevar Y voy a recomendar sin duda eh, Un juego que salió Bueno, aún no ha salido, es un Early Access Sí, sí, sí amigos, sí eh, Os vais a, pagar, vais a pagar Por un puto Early Access Así es y es sin duda, no puede ser otro que PlayerUnknown's Battlegrounds este, oh, juego, no. de Blue Hall, este oh. juego de Bluehall ahí juegas con ventaja porque ya nos lo ha ofendido hace dos meses claro, y a ver, yo yo sabía que iba, iba a ser muy sencillo muy, muy, muy sencillo, pero bueno eh, yo que sé, eh, lo merece lo merece, lo merece PlayerUnknown's Battlegrounds, eh, ya sabéis, para que no lo conozca que imagino que lo conocéis todo el mundo porque ha sido el fenómeno yo creo que de este año es un shooter Eh, digamos Pues eso, inspirado en, el, en un Battle Royale el Battle Royale Y desarrollado por Bluehall Y nada, es un jueguito Donde pues eso eh, Toda la gente, 100 100 o sea, personas En un servidor, se meten en una isla Un avión te suelta Y tienes que equiparte con muchas armas Con mogollón de, de Equipo, de cascos De chalecos mmm, Mochilas Y pues la historia está en sobrevivir y ganar ¿Qué pasa con este juego? Pues que eh, en el mapa que es inmenso, hay muchísimos sitios donde hay muchísimo loot, donde hay menos loot, hay una zona, un digamos una circunferencia donde delimita dónde se va dónde se va digamos a desarrollar todo el juego, ¿vale? Hay una cuenta atrás donde un humo, que no bueno, nos, nos hemos enterado que no es que sea un humo, ¿no? Creo que según comen no sé quién me dijo el otro día era digamos una especie como de Como de arma, ¿no? Como de arma... Sí, un campo magnético. Un campo magnético, ¿no? Algo como, lo del, sí. como, como Lost, algo como en Perdidos. Eso es, eso es. Y bueno, pues digamos, ese círculo blanco, ¿vale? Eh, alrededor de ese círculo blanco viene otro círculo azul que es esa especie como de nube eh, tóxica que se va cerrando. Cuando eh, se cierra, pues eh, auto aleatoriamente se vuelve a cerrar. Total, creo que todos sabéis cómo va el juego. Es un juego que es que... Mmm, tá que sabés una idea, acaba de batir todos los putos récords eh, de, de, de jugabilidad, creo que había a la vez más de un millón de personas conectadas. Casi nada. No. Y y ya ve ¿qué, qué voy a decir yo que llevo 400 300, perdón, 386 horas porque y es una barbaridad, que es que de verdad hacía tiempo que no me pasaba eso, de, de, de levantarte y querer jugar solas el juego y jugar una partida y otra y otra y otra y otra y otra y considero que, que tenéis que gastaros la pasta eh, está ahora mismo a 30 euros me parece, si no me equivoco 29,99 lo podéis encontrar más barato seguramente por ahí no voy a decir yo dónde, pero lo podéis encontrar más barato y de verdad eh, gastaros la pasta, o sea, gastaros la pasta. A ver, porque... no, no voy a pisar tu sección, Raúl no, no, no, no, no, avisa, písame avisa de que es un juego que no está bien optimizado. Eh, eso sí es verdad. Eh, a ver, ¿sabes aquí para qué me has traído? Para que para que diga la verdad, no. para que venda juegos. Sí, ah, es, claro, vista, no, bueno, yo voy pitado. a vender, yo voy a vendértelo juego. A ver, no, eh, sí, el, el juego, el juego a ver, tampoco quiero hacer yo una review ahora de, del PUBG, pero ni, ni es mi intención, pero que eh, es verdad que el juego pues hacer un early access, como ya he dicho antes, no es ...tiene pequeños fallos de optimización... ...y algunos bugs y tal... ...todo eso lo están mejorando... ...y lo están mejorando de verdad... está sacando parches mensuales... Asociate, ...con nuevas sí. armas... Han, ...han metido un parche hace 3-4 días... ...que ha sido impresionante... ...mucha mejora de rendimiento... ...y, y eso, el juego lo, lo están cuidando... ...por eso lo recomiendo... O sea, ...por eso, a ver, no voy a recomendar eh, mierda... ...voy a recomendar un juego que considero que vais a, a echarle... ...si conseguís jugar con gente... ...o os engancha incluso jugar solo... Eh, vais a darle muchísimas horas y os va a dar muchísimas, muchísimas alegrías y muchísimos ragueos, doy fe <risa> el ragueo es un arte es un el ragueo es un arte y nada, básicamente es eso eh, vengo ese es mi juego mmm, que yo recomiendo mmm, de esta semana y y la oferta de esta semana de Steam voy a hablar únicamente de ofertas de Steam eh, lo he tenido difícil, ¿vale? lo he tenido bastante difícil porque había algunas cosillas así interesantes y pero creo que el juego lo merece y la rebaja también, está rebajado al 40% y estoy hablando de un juego indie eh, de este año, del 2017, de abril de hecho, creo que fue el 25 o el 26 de abril, y está rebajado al 40% eh, y el jueguito que yo recomiendo con que os compréis, Eh, antes del lunes que acaban las ofertas, es el Little Nightmares. Oh, pequeñas pequeñas pesadillas. No, no sé si lo conocéis, es un juego indie súper bonito eh, una estética increíble, una, juego, una jugabilidad brutal y de verdad, por 11,99 euros costando 20, que tampoco es un juego caro, es pero bueno, claro. para, es un juego para ser un juego indie que son 3, 4 horitas, 5 horas como mucho si le saca mucha chicha, no ofrece tampoco mucho más por 11,99. O sea, eh, es que yo no me no me lo pienso, o sea, no me es lo regalo, pienso. De hecho, de hecho no me lo he comprado porque lo tengo en en Appley no, y no me lo compro dos veces, pero vamos. En mi recomendación de esta semana de las ofertas de Steam, hay un mogollón de ofertas guapísimas esta semana. Eh, no sé si quí que las comente, pero hay ofertas de fin de semana increíbles. Para que ya ya no vais a llegar, entonces supues un poco interesa, Claro, ¿no? el problema de... es ese que cuando se publique claro, esto ya no Ya Pero bueno, ya, pero, está, pero está bien saberlo. ¿Quieres el hype? Sí. A ese juego. ¿eh? Bueno, bueno, eso es, ver, también, podéis, podéis, también podéis ver que esos juegos los rebajan y a lo mejor en Navidades pues eh, Sí, ponerlos en la lista de deseos, ¿no? Y Eso es. Eso es, uh -huh. eso es. Son juegos que yo considero que incluso rebajados eh, o sin rebajar, yo todo lo que os recomiende son juegos que tenéis que jugar sí o sí. Y ya está. Y puto, hacerme caso a mí, coño que Yo no sé de esto, pero pero parece que sí A veces Bravo, estaremos de acuerdo Otras veces en desacuerdo contigo Bravo. Pero siempre te respetaremos Bravo, Raúl este, Esta semana toca Pug y muy bien. Little Nightmares Gracias, chico Muy bien, Raúl, muy bien Nada más estoy de acuerdo contigo en los dos juegos que has dicho O sea, sí, al tiempo traeré, traeré, traeré mucha mierda, ¿eh? Traeré mierda, prometo traer mucha mierda Mierda de la buena, de la que nadie le gusta Incluso es mierda Incluso mierda que tenga micropagos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ya veremos, ya, ya veremos, déjame a mí, déjame que me, que me exprese. Te lo decía hoy por Telegram, tu sesión es tuya y tú haces lo que te salga al rabo. Me la follo como quiero, ¿no? Eh, exactamente. Yo creo que ya, después de esta sección magnífica, es todo por hoy, ¿no, chicos? Pues sí, hasta aquí hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Que ya bastante, llevamos bastante rato. Sí. ¿Cuánto ha sido al final del programita? pues uh, tres, tres horitas, ¿no? De, tres llevamos. Tres horitas, no, 2.48, a falta de descontarse descontar, se quedan 2.30. <risa> sí. Bueno, pues si pasamos por unos aros, ganamos tiempo. Sí, eso sí, ahora nos vamos a, ir a pasar por unos aros, ¿eh? Eso es. Ahora Venga, te vas pues, a meter al ocaso ¿eh? sea, es Pero escúchame, si tengo el, el, el Cursor encima, el ratón encima <risa> Pelando para la X, <risa> la, X, la X Esto llevo aquí una hora y media esperando vale, sí. A ver, a ver, voy, a ver este pitidito ¡Pi! ¡Uh! ¡Dios! El pitido <risa> de la felicidad <risa> El pitido del ocaso <risa> Vale, pues eh, eh, eh, Cristian, siempre se nos olvida eh, Métodos de contacto Pues medios de contacto tenemos eh, por mail bicho de confluencia@gmail.com. No, no, no, no, no, no, que nos la ha chapado gmail, esa cuenta. Pues la abrimos otra vez. No, hemos abierto no, no, no lo sabemos. Teníamos un canal de YouTube que nos lo han chapado. Hicimos dos directos de blog por con gato y no les ha gustado por lo visto. ¿En serio? Al señor de YouTube, sí. Y Ah, pero por la música seguramente. No, era un directo de de YouTube, o sea, como Como hace, claro, pero no puedes ponerle música del juego en YouTube, tío. Pues si claro, la música del hablan, juego, en directo. igual, pero la música del juego tiene, tiene copyright, Melon. ¿Quiere decir que todos los directos que hagamos con el canal nuevo no los van a tumbar? ¿En YouTube? Eh, claro, sí. Si es que el futuro está en Twitch yo lo dejo ahí caer. Sí, sí, sí, sí totalmente vamos. YouTube no, es sí. muy peculiar con eso. Tengo la cuenta de Twitch en la Play lista para darle. Más que nada porque seguramente también os mandarían el correo de Strike1 ¿vale? Por, por copyright. El de Strike2 también. Y al tercero ya al no contestar pues diría mira. Se lo mandaron cerro, a, a, a Juan. Mato, se, lo mandaron, se lo mandaron a Juan y como no, ya sabéis cómo es Juan exacto y sí, ahí se nos fue la vida, pero bueno, bueno no pasa nada Pues de momento, Cristian, la, la que tenemos ahora es vdeconfluencia arroba gmail.com y el canal de Youtube pues el mismo, vdeconfluencia Perfecto. A hasta que dure ¿Hasta que Twitter, dure? ¿Cómo sois en Twitter? No me ¿En, en Twitter, Twitter somos arroba, a ver que lo miro aquí un momento, arroba, v mayúscula de mayúscula confluencia arroba, vdeconfluencia, vdeconfluencia. Y, en y, iVox, nos... y en iTunes, ¿no? Albus y iTunes, simplemente, visión de confluencia. ¿Hay que pagar, Cristian? Ah, eh, hay que pagar a los chavales que hacen el podcast. Eh, por Paypal, ya si queréis, no lo paséis por <ríe> privado. Pero eh, pero va, a mejorar siempre la sección con micrófonos buenos, que no nos corte y tal. ¿eh? No tengamos ¿también? que decir trabuco. Trabuco, trabuco tío. Que, trabuco. que no tengamos que decirlo mucho, eso es. Y bueno, tenemos también un canal en Telegram que se llama, que también está enlazado con Destiny 2, por cierto, que ahí está nuestro nuestro clan que es Destiny Brutal ese canal, leeros las normas por favor antes de ingresar leeros las normas porque ahí es muy particular y lo dejaremos también escrito en la en descripción de iBooks y, y si queréis por Twitter pues también solo un temita. Si a vuestra novia le gusta cogeros el móvil de vez en cuando no, no entréis al canal eh, de... Eso es jamás. A ver hacerme caso ahí sí, ves compra y hacerme caso ¿Qué? por qué porque tips en mayúscula no significa nada vale no significa nada amigos es el mismo clan que tenemos en, en la play 4 en el destiny o sea que por ahí nos podéis encontrar también exacto y ya está agradeceros a todos a jose que no ha podido estar como siempre josé Qtar a gato no sé tal, que ya no, veis saco. que está secuestrado joé Qtar un abrazo gato no te vamos a mandar nada de dinero soltar, soltar a gato gato free láser, me quedó, me quedó. láser wipeout pray for gato láser y wipeout soltar láser pero... y wipeout, por favor soltar, free gato pelarlo, antes de traérnoslo, pelarlo sí, por favor <risa> un poquito de cera y nada, un saludito a ti, Cristian te has portado como un campeón eh, nada, hombre, aquí estamos para mandar y un placer a conerme a una, un capítulo más y una temporada más Con vosotros y ojalá que sean muchas más amigos es Que se me pone como el rabo como el litro vino De hablar contigo y de hablar con Juan Y de hablar con Raúl en este caso Sí, sí, sí, sí como el cuello de un cantador flamenco Madre mía, Raúl sí, sí. Te tienes que correr una frase Para despedirte Bueno, poco a poco Ya, ya, ya veremos, que, que esto, esto es nuevo para mí yo soy nuevo, yo es que yo no yo no vago para esto yo no sé no sé de videojuegos, no sé hablar tampoco, yo solo sé gastar y jugar y <risa> en otras cosas y, y, <risa> y, y os, sabéis, os, habéis, os habéis equivocado laul, os habéis equivocado laul, mucho conmigo laul. pero bueno, que muchas gracias de verdad chicos, por nada pues por, por estar conmigo y darme la oportunidad de soltar mis mierdas y, y que es un placer la verdad, que me lo he pasado muy bien y que nos veremos la siguiente o sea, 15 días a ser posible. Por supuesto, por supuesto. Muy aquí ya sabes que es un espacio un espacio seguro. 100 pavos, ya sabes. Pero, pero no sé, no, no me queda muy claro. 100 pavos, 100. Lo hablé con, con mi cartera. <risa> Venga, chicos, se lo casco, vamos, por favor. No, casi, casi, Venga, por chicos. Ahí. Adiós a todos. Adiós, adiós. adiós, adiós.